En semanas un libro titulado Cómo las herramientas tecnológicas se perfilan y castigan a los pobres fue editado y su autora examina cómo se está produciendo la tendencia a aumentar las desigualdades a raíz del uso masivo del mundo digital apunta cómo esos algoritmos que utilizan muestran el sesgo de los autores de esos parámetros y muestra también cómo ese sesgo está influido por el inconsciente ...de la sociedad... ...la tendencia inconsciente de la sociedad... ...ahí entra en juego la evolución... ...la supervivencia del más fuerte... ...que se ha convertido en la supervivencia del más rico... ...y pone como ejemplo... ...uno de los algoritmos... ...que está fomentando la desigualdad... ...ese ejemplo... ...es de un país... ...es de Nueva Zelanda... ...qué casualidad que sea el lugar... ...en donde se ha perpetrado el asesinato masivo por parte de un nazi que odiaba a los pobres e inmigrantes. Por cierto, nos preguntamos algo que, si nadie se atreve a preguntarse, ¿cuánta gente admite como real el discurso de odio que divulgaba y reflejaba de la realidad? Evidentemente no son mayoría, ni mucho menos, pero hacen ruido y parecen más de los que son en Nueva Zelanda, en Francia, en Estados Unidos y, por desgracia, también en España. La Rosa de los Vientos se convirtió en tendencia, eso ya es habitual, solemos estar entre los 10 primeros en más de una ocasión, lo somos casi todas las semanas, ¿eh? pero es que ayer fuimos, por primera vez, fuimos número uno, la tendencia más importante de nuestro país ¿eh? con nuestra etiqueta, una etiqueta que también tenemos hoy, Almohadilla Rosa Vientos. Ya sabéis, esto es La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Radio Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa con Silvia Casasola. En la codirección Sergio Monforte, al frente de la parte técnica Javier Sevillano en redacción y producción y estos son los contenidos para esta noche. El grupo de científicos ha hecho el experimento más ambicioso efectuado en toda la historia. Eso dicen para conseguir hacer un viaje en el tiempo, retrasar el tiempo. Y hoy sabremos el resultado que ha obtenido. También os vamos a hablar de una nueva arma. Una arma para generar alucinaciones y otras cosas. También malestar en sus víctimas. Hasta causar... Es una de sus herramientas, el vómito. Lo contaremos en la tertulia de esta noche con Manuel Carvellal, con Juan José Sánchez Oro y con Josep Guijano. Que también nos contarán la existencia de nuevos hallazgos relacionados con algunas civilizaciones antiguas. También... El significado en la historia de la evolución, en la historia de la mente humano, el significado de el habla y la escritura, cómo nos ha modificado a lo largo del tiempo. Os hablaremos de poltergeist de casas encantadas la cosa es tan grave en estos casos que se llegan a producir incendios poltergeist de fuegos que es uno de los temas que están en la revista año cero este mes y que también esta noche os vamos a contar Además tenemos eh, mujeres eh, con historia, conocemos eh, la verdadera historia de Astrid Lindgren, eh, la madre de Pipi Cazas Largas, eh. también tendremos fronteras eh, del futuro, hablaremos sobre la electricidad en el futuro, en el mañana, una etapa, una era en la que la electricidad eh, se conseguirá a partir del papel. Muchas cosas eh, que abordamos eh, desde ya mismo Pasan 40 minutos eh, de la una de la madrugada La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa La zona cero No existe un arma que provoca alucinaciones y vómitos. Las profecías que se han investigado sobre cómo averiguar 11 segundos antes, 11 segundos antes, ¿qué es lo que va a hacer nuestra mente? Vamos a conocer también los efectos de dejar de creer en Dios. Es como dejar una droga, un experimento, lo hemos contado en el sumario, para hacer retroceder el tiempo. ¿Y qué es el bumping en relación al sueño? Hoy vamos a conocer muchas cosas en esta Tertulia Zona Cero. Tertulia Zona Cero que comienza ya mismo con Josep Guijarro. Muy buenas, ¿Qué tal? Muy buenas noches. Allende Aquí. allí en los Catalonios. ¿Dónde sí, estás? Sí. Aquí, pues, indignado en el sofá, que voy a hacer. Y <risa> Digo lo de indignado porque estoy leyendo con cierto pavor... Eh, Cosas relativas a estos papás que presuntamente han eh, matado a sus hijos. Y es como un revival del caso Terrassa, ¿no? Porque como leían y eran aficionados a los extraterrestres y se les había visto con eh, papel de plata encima de la cabeza, pues, oye, todos todos los que creemos que puede haber algo por ahí, eh, vamos a ser futuros asesinos de niños. Mm. Eh, eh, la, la verdad es que este fin de semana, el final de semana ha sido terrible esa noticia del fallecimiento, asesinados entre los dos niños y, y lo ocurrido en Nueva Zelanda, nos se dibuja un mundo complicado porque en ambos casos, lo contábamos ayer en el círculo secreto, el mundo de las creencias eh, pues ha tenido su influencia Manuel Carvallal. Sí, ya lo comentábamos ayer, pero ha ocurrido a lo largo de toda la historia, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Ha sido probablemente la mayor justificación para el asesinato, las creencias de una u otra manera. Casi todas las guerras, o muchas de las guerras, han tenido su origen en eso. Y asesinatos individuales, pues también. Y lo, lo raro es que en el pleno siglo XXI sigan ocurriendo estas cosas. Pues sigan ocurriendo, sí. Y cada vez más, ¿eh? uh -huh. Eh, hay momentos en los que parece que se revitalizan, ¿no? Eh, siempre están ahí, pero hay momentos eh, que surgen por eh, picos, eh, y el problema es cuando parte de la sociedad eh, tiene una serie de ideas eh, que, lo que decía aquí, Eh, evidentemente los hechos no son los mismos pero los discursos son parecidos ¿eh? lo comentamos en en él, vivimos, cosas, ¿eh? deberíamos vivir bueno de hecho vivimos en el momento eh, en el que tenemos acceso a más información de toda la historia de la humanidad Y eso pero está también, significando más libertad. Pero también el momento en el que, vivi, en el que accedemos a más desinformación Exacto. de la historia de la humanidad. Uh -huh. Y nos hemos vuelto muy emocionales a la hora de escoger qué queremos creer ¿no? y poco reflexivos. Y en el momento en que también te pueden controlar más, qué haces. Ah, bueno, marcas? eso desde luego, eso por supuesto. Juan José Echazorón, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hablar sobre... Hemos hablado en alguna ocasión sobre esa nueva generación de armas no letales, entre comillas, y una de ellas, eh, el arma que provoca alucinaciones y vómitos, eh, ha sido protagonista y lo vamos a contar, vamos a conocer el porqué. Bueno, sí, esto depende un poco también de, del medio de comunicación que escojamos, porque aquí si vamos a medios de comunicación anglosajones nos dan una visión de las cosas, si vamos a medios de comunicación rusos, cambia un poquito la perspectiva. Ah, eso está bien, ver sí. las diferencias. Sí, sí, sí, ¿no? Porque últimamente en algunas ocasiones yo he escuchado a gente diciendo, es que parece como que de Rusia no dais la información como realmente se cuenta y entonces está bien que comentes. A El ver. problema es que yo no sé si a través del contraste llegamos a algo, pero bueno, porque yo no sé si los dos se están un poquito manipulando. Eh, lo que ocurre es que, bueno, los datos, digamos, objetivos son que ha habido una pequeña flota de. ...de barcos rusos... ...que ha estado en las eh, proximidades de Escocia... ...esta flota está compuesta por una fragata... ...que es la fragata Almirante gorkov ...el remolcador Nikolai Chiker... ...el barco de suministro Elbrus ...y un petrolero que se llama Kama... ...esos son los cuatro barcos... ...que como digo han estado por ahí... ...por las inmediaciones de Escocia... ...y a partir de ahí... ...de pronto... Eh, ...bueno pues eh, se ha acercado un... ...destructor británico... ...un de, llamado Defender... Eh, las inmediaciones un poco para vigilar los movimientos de esta flotilla y, sobre todo, vigilar el comportamiento del, de la fragata, que es el, el almirante Gorkov. Eh, la razón de esto, eh, según ha aparecido publicado en el Times y en otros periódicos también británicos, pero bueno, sobre todo en este... Es que, bueno, según comentaba el capitán del, del destructor, es que lo que se estaba haciendo era simplemente para ver que se estaban cumpliendo los protocolos de este tipo de, de maniobras eh, náuticas en las inmediaciones de, de Gran Bretaña. Y bueno, pues eh, luego también ha saltado el portavoz del Partido Nacional Escocés, eh, Stuart MacDonald, que ha dicho que directamente esas, ese deambular por allí de la, de la flota rusa realmente era una provocación y que había que desconfiar un poco de las antiguas amenazas que se tomaban a broma en el pasado de, de los rusos y que ahora la cosa podía ir en serio. Bueno, en principio la cosa ha ido así. No ha ido a mayores, pero es que resulta que, claro, ¿cómo han tratado un poco de justificar desde la prensa británica esa atención especial, ese seguimiento por parte de la flota eh, de Gran Bretaña? Bueno, pues dicen que es que realmente este barco, el almirante Gorkov, dispone de un arma absolutamente nueva, muy original, y lo más curioso también, y por eso a mí también me desconcierta, es que se puede ver el funcionamiento de esta arma en, en vídeos en YouTube, comentados por medios de comunicación por noticiarios rusos. O sea, que tampoco es que sea algo muy secreto. Más bien parece como que quieren hacer propaganda o alarde de, de este tipo uh -huh. de, de armamento. Y lo curioso también es que esta arma es muy particular porque se trata de un aparato que lo que hace es que genera una serie de, de interferencias ópticas o visuales. Se llama esta arma eh, 5P42 Filin. Filin es el nombre eh, en ruso de búho. Y bueno, lo que consiste es que se trata de, de un dispositivo que tú lo ves en estos vídeos y lo que hace es que genera prácticamente como si fuera una discoteca, porque es una serie de luces eh, impresionantes, con combinadas también con láser, que lo que pretenden es obstaculizar lo que sería la puntería de determinados dispositivos nocturnos. no Se supone que son armas que está pensada para trabajar en noche. Y lo que hace es que cuando tú tienes determinado armamento que, bueno, pues se radiodirige a través de, digamos, de dispositivos luminosos o trata de localizar eh, la fragata a través de la luz, pues lo que hace es que genera un... un eh, deslumbra tanto que impide que eso ocurra. Pero luego tiene unos segundos efectos, que es que si esto lo perciben las personas, es decir, si hay un barco en las inmediaciones y tú asistes a toda esa discoteca uh -huh. flotante, pues es cuando genera un efecto alucinógeno en los observadores. Y ese efecto alucinógeno, según comentan eh, los, eh, el ejército ruso, con quien los, los voluntarios con los que los ha probado, es que llega a generar mareos, eh, náuseas, vómitos, y llega a perder también, hace que se pierda la orientación espacial. D digamos que eh, destroza el equilibrio interno. Básicamente, ¿no? Bueno, en las personas sí O sea, lo que hace es que incluso llega a cegar Llega a cegar mm. a las personas Llega a marearlas en este nivel sí, Incluso sí. les hace vomitar Si, claro, estás contemplando durante muchísimo tiempo Porque, claro, Descompone esto... Descompone a la gente, ¿no? La, la cuestión es que tú no tienes por qué mirar Si la sí, las sí. miradas, se acabó la historia O sea, ¿no? es algo que tiene que entrar por la vista, ¿no? En principio, sí, sí. Vamos, tú ves el vídeo yo digo, le... No son ultrasonidos, no son ondas son... Es algo completamente visual Sí, yo digo que es un... Incluso en el vídeo de YouTube Que está en blanco y negro Porque, claro, está captado con cámara nocturna eh, realmente da un fulgor muy muy fuerte ¿no? y, y bueno le, lo que ocurre es simplemente vamos es, es esto ¿no? dicen también aseguran que y en, en algunas de las crónicas de los diarios eh, rusos dicen que es un arma que bueno que es mmm, útil que es eficaz pero que es humana porque frente a otras armas que hay de este tipo que generan realmente daños en la vista daños físicos en la, en la, vista, en la, en la vista en los ojos esta no esta simplemente provoca esos mareos pero nada más, no tiene mayores consecuencias para la salud de los, de los observadores. Entonces pues a, mí, a mí me gustaría añadir algo en, al, al respecto, porque te estoy escuchando, Juanjo, y todos recordáis aquella noticia eh, que se hizo famosa porque la alegación diplomática tanto de Cuba como de Canadá, de los Estados Unidos, tuvo que ser repatriada frente a lo que se empezó a denominar como el, el, el arma sónica de Moscú, ¿os acordáis? Uh -huh. eh, pues este pasado mes de enero terminaron los análisis yeah. de la marina estadounidense Y el resultado ha sido mmm, alfinante. ¿Os acordáis que habían eh, o sea parte del personal que tenía eh, problemas cerebrales, como que habían sido martilleados o tenido incluso un accidente físico? ¿Sabéis al final qué es lo que ha concluido el análisis de, de la Marina estadounidense? A ver, dinos. Mm, es un insecto muy habitual. Grillos. No, Grillos. ¿Grillos? Sí, sí, un entomólogo. O sea, que no si había la, arma, se, que, sí. Sí. que no había arma. Que no si había, había, había arma, arma. Lo claro. Eh, que habían utilizado la existencia de grillos... Eh, que se... Bueno, a ver, hay, eh, que para hacer ha sido, una propaganda política. Han correlacionado un audio, claro. que, supuestamente del sonido similar, y lo han correlacionado con el sonido de unos grillos, y a partir de ahí creen que es una, una posibilidad, porque más o menos encaja el, el audio que tienen grabado uh -huh. con, con ese sonido de este, de este animal y tal, pero pero bueno, es una te, te digo que esto me recuerda a esto, porque, sí. joder, eh, que un juego de luces por potentes o psicodélicas que puedan ser, eh, mira, mira que hay chavales que están delante de la play con luces es, psicodélicas bueno, ¿no? No sí, también, y no acaban, allá, eh. <ríe> sí, pero no acaban delirando ¿sabes sí, lo que sí, te voy, decir? Pero yo reclutaría marineros en un after español ya tienen la, no, el cristalino ya lo tienen blindado contra todo o les pillas cuando hacen el descanso ¿no? en el puerto correspondiente okay. español Son Pero muy dicen... antiguos, que ya no hay apters. ¿eh? Ya no hay bueno, ya es no que los Hace mucho hay. Ya no que los no hay. salgo. Yo cuando salía vendía mirinda. O sea, que sí, fíjate sí. Tiempo. Yo cuando salía había una bola de cristalitos en el arriba que esa sí que era psicodélica. No, pues bueno, pues entonces, bueno, ellos comentan que, que esto tiene un alcance como de dos kilómetros y que a mí lo que ya digo, me ha sorprendido mucho es eh, la exhibición que han hecho. Porque son los propios noticiarios rusos los que están mostrando el vídeo, los que hacen reportajes en el barco. Hombre, si fuera un arma. Realmente muy importante, yo creo que lo normal no la es enseñarla, secreto, claro, claro por porque eso lo ya están preparando las defensas para que el otro prepare. Entonces, no sé, a mí me, me ha chocado mucho. Ellos la están vendiendo como que es muy eficaz, que están haciendo algunos eh, desarrollos para que también se pueda utilizar en de día porque ahora, como digo, solamente se puede utilizar de noche y la idea es que también se puede aplicar con, con sol. Y luego, bueno, lo que tú decías, eh, Josep, no el caso este de la señal de Moscú famosa de la embajada rusa de los años 50, que estuvieron en esa embajada de Estados Unidos, estuvieron conviviendo los americanos 20 años, porque hasta los años 70 se mantuvo eh, la presencia, en principio, de unas radiaciones, que afectaban a los eh, funcionarios que estaban allí de la embajada, pero que no se sabía muy bien cómo ni qué motivo tenían. Había un arma, una de estas eh, armas... Eh... Hubo un proyecto del Pentágono que sí, se iba a utilizar el, el, en Estados Unidos, muy parecido... El rayo, el rayo de Moscú se le eh, llamaba, incluso... Era, bueno, el Pandora, eh, ¿no? El proyecto Pandora claro, era... El claro, ha vario, eh, este estaba más vinculado a la utilización de la policía más que no, la utilización eh, militar y estaba destinado a manifestaciones, utilizar esa arma para descomponer al manifestante y hacerlo vomitar, marearlo, aturdirlo. Eh, Atacarlo de, de esa forma, el problema, ¿no? El problema que yo he visto con ese tipo de armas es que de, dependen mucho de las condiciones eh, meteorológicas, ¿no? Entonces, claro, no son tan eficaces como otro tipo de, de armas, porque estas armas sónicas, claro, dependen de esas condiciones ambientales para que sean realmente eficaces. Entonces es, parece bastante complicado y por eso quizás no se llegan a a utilizar, aunque puede que sí que las tengan, pero no se llegan a utilizar frente a otras alternativas que deben ser más contundentes. ¿no? Uh -huh. Y más económicas, no, y, si, todo. ¿Y si te lo parecen los los rayitos, o sea, la, los destellos de, de luz? No, es que yo, ya la verdad, ya digo, no lo, no lo entiendo muy bien, porque entiendo que para determinados dispositivos que se puedan orientar, pues no sé si térmicamente o, o a través de... De la luz, ¿no? De determinados puntos de luz, pues entiendo que esto sí que efectivamente les puede... Eh, es como, por ejemplo, los sistemas que tienen de defensa de determinados aviones para distraer a un misil, ¿no? Que va, que va okay, contra yes. ellos. Pues esos sistemas ante defensa, se entienden, ¿no? Pues esto imagino que funciona igual con la luz, pero más allá de eso, por ejemplo, que claro. provoque náuseas a la otra tripulación, es que con no mirar, No, no tiene ningún sentido. O sea, que entiendo no, yo, que más bien va estoy, para los efectos... estoy viendo a todos los soldados con, con las gafas esas de soldador, ¿sabes? Claro. <risa> para que no les ciegue ninguno. Pero, Pero esto, no sé... Tampoco es tan raro. Esto, desde, desde el proyecto MKUltra, sobre todo los rusos, estuvieron desarrollando un montón de proyectos, como dice Bruno, sobre todo de aplicación policial, para, para armas no letales que nacieron se idearon inicialmente en sus proyectos del MK Ultra y que cuando se cerró el Chiringuito en Estados Unidos, pues siguieron investigando los rusos hasta tal punto que en los años 80 y 90, por ejemplo, cuando fue el asedio de Noriega en Panamá, se llevaron desde Rusia a uno de los especialistas en dispositivos sonoros para rodear el Palacio Presidencial de altavoces y poner música heavy, poner toda una serie de cosas, pero con ciertas frecuencias precisamente para inducirles a situaciones de estrés y o sea, que sí, pero, mira, pero, pero por ejemplo eso es lo, lo primero que se pensó en el caso de la embajada de Moscú no existía el reggaetón pero en el caso por ejemplo de la embajada de Estados Unidos en Moscú al principio se pensó en, en que realmente era un sistema de control mental de hecho se, a raíz de eso se monta el proyecto Pandora y se empieza a experimentar con monos en Estados Unidos pero luego la conclusión a la que se llegó porque esto estuvo en activo creo que fue de, de los años 50 hasta primeros de los 70, o sea, estuvamos hablando de 20 años, eh, esa, esas microondas afectando ese edificio, que incluso se llegaron a cubrir de aluminio las paredes de, de la embajada, ¿no? o sea, se bunkerizar. Sí, sí. Pero lo que se pensaba realmente sí, al también final... También llevaba papel al vale <risa> Sí, también. Pero lo que se llegó a pensar es que realmente las microondas no eran para afectar a las, al cuerpo diplomático que estaba allí, sino que la idea era más bien para activar los dispositivos de escucha electrónicos que estaban incorporados en el, en el en las paredes. O sea, la conclusión a la que se llegó, ¿no? Y por eso en un momento dado se, se quitó. O sea, que realmente, claro, una cosa era como se percibió en la época con la paranoia, entonces que había también de todo lo paranormal y este tipo de parapsicología rusa, y otra cosa es de, realmente que, que estaba más bien un componente de son de naturaleza electrónica. ¿No? Simplemente para eso, para que en un momento dado se lanzara la microonda se activara determinado micrófono, o incluso a lo mejor recargar, hasta cierto punto, eh, esos dispositivos que estaban allí embutidos en las paredes. ¿no? Una de las cosas importantes de esta información es se ve que precisamente eso. Se destaca, se cuenta como una cosa nueva, pero no, desde hace muchos años, eh, 40, 50, 60 años, ya se han experimentado con estas armas eh, no letales. Lo que no sabemos es hasta qué punto llega a su aplicación práctica. Eh, claro. Porque no se ve y no se percibe. Sí, porque además... eh, ¿quién, no, ¿Quién no puede asegurar que cuando hay una oleada de enfermedades, es que no se ha aplicado, eh, no se le ha dado el botón de long determinada arma, por ejemplo. Sí, sí, es que, claro, yo no, yo, a mí, a ver, en esta noticia sí que me, me ha resultado un poco llamativo la instrumentalización, es decir, la noticia en sí, incluso aunque la ha dado el, el Times, que, hombre, es un periódico, yo creo que es de referencia, ¿no?, en, el, en Gran Bretaña, realmente es como justificar casi la nada, porque dicen, bueno, hay un, sí, hay un barco que está por ahí maniobrando, cerca de las, de las aguas de, de Escocia, pero luego llega el Partido Nacionalista Escocés y te empieza a decir, no, es que eh, realmente Gran Bretaña nos está protegiendo, entonces tiene siempre la flota en el Canal de la Mancha y a nosotros no nos protege debidamente, ¿no? Entonces, bueno, es un poco ya, el, eh, un poco dentro de lo que es el, el debate interno, uh -huh. el trasladar un acontecimiento que, bueno, que es que está pasando por allí la flota rusa. Y luego, para justificar realmente que eso es una amenaza, pues a lo que han recurrido es a decir, no, es que tiene este sistema de luces extraño que, pero realmente mmm, no hay mucho más pues te vas a la prensa rusa y lo que te dicen es que una fuente que tampoco especifican de la armada británica dice que realmente eh, lo, único que hizo, lo único que observaron es que este barco ruso estaba allí un poco medio atracado esperando a que pasara el mal tiempo y que luego una vez que ya pasó el mal tiempo pues se alejó de las costas escocesas y ya está y siguió su, su, su rumbo Entonces se crea una, una situación un tanto extraña uh -huh. a partir de muy poquito, ¿no? Que luego se le enclave interna o que se sirve un poco para lanzarse pullas dentro de la política interna, pero, pero poco más, poco más. sí si pruebas, pruebas reales tampoco tienen. No, porque ya digo, hombre, el arma en sí es un poco, es, bueno, te voy a hacer a parpadear hasta que mueras, ¿no? Pues es un poco esto, o sea, <risa> sí, no sé, no sé, en fin, es un poco raro. ¿Te bueno, pero en cualquier caso, políticamente, sí es muy interesante eh, el, el hecho de que la, la propia prensa rusa divulgue la existencia de, de esta presunta arma, el ver que, que, que va a hacer la otra potencia. Es decir, es, todo esto tiene siempre, eh, si, si, si tú haces un experimento para que lo vean, tiene un... un, un es un, objetivo, un experimento. Eh, efectivamente, es claro, un experimento Lo, lo, lo que pasa que no es lo que parece igual... En lo que no parece, está la clave, ¿no? Me estoy imaginando apuntándole el otro con una que dispara de verdad y el otro vomitando porque no puede. <risa> Joder, eso, la arcena es tremenda. Claro. ¿eh? Oh, la arcena es tremenda. Bueno, que escuchamos las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo, las escuchamos en onda cero y después continuamos en la apertura zona cero en la Rosa Vientos.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 Continuamos en la rosa de los vientos, eh, continuamos en la tertulia, en este primer tramo hemos hablado de armas eh, no letales, eh, nos lo ha hecho y nos lo ha contado Juanjo, armas eh, que eh, no son las clásicas eh, pero se utilizan para causar una serie de efectos en las personas eh, voluntarias o involuntarias, esta parece que los efectos eran involuntarios, eh, pero el arma para descomponer, eh, para vomitar, eh, para marear a la gente. Ese arma ya existe, o por lo menos eh, la información ya existe. Ayer... Eh... Estuvo aquí con nosotros eh, Manuel Carvellal. Utilizó una de esas armas ¿sabes? para mantener a la gente despierta y que escribiran en almohadillas los abiertos eh, mensajes. Y, y gracias a eso nos hicieron número uno en The, the Topic. Manuel, no me mires con esa cara mm, que Muy me, convencente. Eh, que, que, convenc que, muy persuasivo. Suele ser muy persuasivo. Por, por un momento me estoy <ríe> imaginando que, lo, que los rayos... J, con los... las luces estroboscópicas haciendo vomitar a la gente. Y tú, gente. uh, uh, uh, no, pero no. Nosotros pues somos es demasiado por, eh, buenos para hacer eso. eso. Básicamente es por el garrafón. Sí. Por eso Juanjo decía que le recordaba una discoteca, la iba él, claro. En, real, en, ah, en realidad se quedaron por escuchar al guapo. Exactamente. Yo ayer no participé. Pero el guapo de Madrid, no, perdón, el gallego, ah, vale, no, no el vale, catalán. Vale, vale, vale, se está vale, dejando vale, ciega vale. la luz, eh, me Bueno, pues eh, Manuel Carvallal nos va a contar algo ahora que es eh, verdaderamente psicodélico, que nos lo tiene que explicar. Porque, ¿qué es esto de que la realidad no existe? No sé si voy a ser capaz. Porque cuando hablaba. Eh, Mira, pedre, eh, Pedro serás llama. capaz mientras no sea de física cuántica. Pues. Espera, que estoy mandándole un SMS a Pedrero a ver si puede entrar para traducir la noticia. No, no, la noticia es muy sugerente. Y... O sea, nos ahorramos de la aplicación de física cuántica. Se ha hecho ese experimento y gracias a la física cuántica se ha concluido que es absolutamente cierto que la realidad no existe o puede no existir. Y hasta aquí la noticia. No, es ese es el titular. <ríe> sí, porque es la primera vez. Que la, la, la física cuántica, y esa es la gran discusión que yo tengo siempre con Miguel, es muy teórica, ¿no? A mí a veces me recuerda un poco los dogmas de la Santísima Trinidad o el cuerpo místico de Cristo, y o a sea, cosas que casi... Eso es casi, más comprensible. Casi, que, sí, sí, <risa> la verdad es que sí. Que Dios sea trino es casi como el, el entrelazamiento cuántico, una cosa parecida. Pero ahora, por primera vez, un equipo de investigadores ha llevado la física cuántica al laboratorio para hacer un experimento práctico. Dejándose ya de, de las ecuaciones y de las teorías. Y un equipo, liderado por Alexandro Fedrici, de la Universidad Británica de Heriot-Watt, han realizado un experimento que no es fácil de explicar y no es fácil de comprender. Digamos que el experimento involucra a cuatro observadores diferentes, según ellos relatan en el artículo que acaban de publicar en arsic.org, Cuatro experimentadores que serían, eh, por ponerle su nombre, Alice y su amiga Amy, por un lado, y Bob y su amigo Brian, por otro. El experimento comienza cuando Amy y Brian, dentro de sus respectivos laboratorios, reciben una, desde una fuente externa eh, un par de fotones entrelazados, por eso que decíamos el entrelazamiento cuántico, que significa que supuestamente lo que le ocurre a uno le ocurre eh, mágicamente, al otro están en conexión invisible exactamente ellos cuando reciben esos fotones entrelazados Amy recibe uno de esos fotones entrelazados y otro lo recibe Brian a continuación Amy crea en su laboratorio un segundo par de fotones entrelazados uno de sistema y otro como prueba utiliza el fotón eh, de prueba para medir el estado de, esa, de esos fotones entrelazados y reenvía Ese, ese fotón entrelazado a su compañero una vez que Amy ha llevado a cabo sus mediciones envía tanto el fotón original, el que recibió desde esa fuente externa, como el de su amiga y repiten el experimento con los otros dos mmm, investigadores de control en otro laboratorio bueno, resumiendo mucho todas las mediciones que hacen a partir de entonces, según y, la mecánica cuántica. Y a partir de ese momento y a partir de, de ese experimento, cada uno tiene que eh, describir un poquito lo que ha pasado. Claro. ¿no? Según los Teóricamente es lo mismo, pero. Exacto. Según los principios de, de la física convencional, según el método científico, podrían tener un, un error en ese experimento que no, de, no debería ser superior a 2. Pero el experimento real arrojó un valor de 2,47. Lo cual implicaría una de las tres cosas que atentan cualquiera de ellas con nuestro conocimiento habitual de la física convencional, ¿no? Por un lado, que ni Alice que Alice y Bob tienen completa libertad para elegir cómo hacen sus mediciones, esto es lo que diría la física convencional, en segundo lugar, que la elección de Alice no influye en los resultados de Bob y viceversa y la tercera, que en el mundo existen hechos que son independientes del observador lo que norm normalmente llamamos la realidad objetiva. ¿no? Claro, con estas mediciones esto implicaría que esa realidad No existe como tal que es muy Pero en el cuestionable. mundo cuántico en el mundo cuántico. Lo que pasa es que este experimento también atenta contra muchos de los principios. Eh universalmente aceptados por los físicos cuánticos, lo que ellos denominan la famosa interpretación de Copenhague según la cual, las propiedades de un sistema cuántico no existen hasta que son observadas en este caso parece que sí existen independientemente de que sean como o... todo el mundo sabe, vaya explicación ¿eh? claro, <risa> explicar... obviamente, ¿no? <risa> obviamente. <risa> pero una de las cosas duda. que a mí más me llama la atención de sí, este que, que experimento midan distinto también es habitual suele ocurrir en las parejas pero a mí otra de las cosas que me llama más la atención de, de este artículo es el comentario de que hacen de que este trabajo este, este experimento niega incluso la interpretación de la que tantas veces hemos hablado en esta mesa sobre la existencia de universos paralelos que es digamos la explicación que buscaban algunos físicos cuánticos para este tipo de anomalías que podían darse en estos resultados ¿no? esta es la primera vez que se realiza fuera del ámbito especulativo, digamos, y, a, y así lo han anunciado a, a Bombo y Platillo, y nos obliga a replantearnos una vez más incluso qué es la realidad, ¿no? Si eh, Por pues, lo tanto, este experimento, y a partir de ahí podemos eh, elucurrar, eh, filosofar, presenta lo que nos eh, dice y lo vamos a aplicar a la vida, lo vamos a aplicar al día a día, a los eh, momentos cotidianos. que Puede haber dos realidades eh, válidas, objetivas, eh, científicas, digamos, eh, no subjetivas, sino válidas, objetivas, científicas, claro, una cosa Y que es... pueden consistir y que eh, ninguna puede ser eh, válida y ninguna tiene por qué reflejar lo que de verdad está ocurriendo, sino que es una percepción de cada uno, nada más. Bueno. Y aún siendo así. Es objetivo y válido. No sé si se puede traspolar un experimento con fotones a la realidad universal, pero si esto es así, si realmente esto se repite. Sí, pero bueno, la física cuántica tiene un poquito eh, ese, ese principio, explicar cosas que todavía filosóficamente y científicamente no acababan de entenderse o tenía una doble explicación, ¿no? Claro, pero una cosa es las especulaciones, las conjeturas, los, las ecuaciones matemáticas y otra cosa son los hechos. Esto ha pasado siempre a lo largo de la historia de la ciencia. Después, si tenemos tiempo, contaremos una historia preciosa de la historia de la ciencia, que es la historia del planeta Vulcano, que es muy gráfica también. Pero una cosa es que la realidad sea diferente para todos nosotros por una cuestión de percepción de cómo percibimos nosotros la realidad, porque evidentemente para un daltónico... Una puesta de sol no es igual que para nosotros, y es real, es totalmente real. hasta Es igual para los dos, pasa que cada la... uno la ve distinto. Exacto. y otra cosa es que realmente la realidad pueda ser plural y no una objetiva como, como suponemos. Uh -huh a ver yo, a, yo, a, yo, yo quisiera solo a ver Joajo arregla no, Josep no. explícalo Josep si quiere ¿no? Josep luego ya no, no, <risa> <hacer> un, un <risa> Ta -ta comentario algo que no sé si es que le ha traicionado el subconsciente o no a, a Manuel cuando decía bueno es que para la física de verdad para la física eh, convencional bueno, física son las dos y el método científico lo aplican los dos y bueno, y... bueno hay físicos no, sí. que ven pero ha ocurrido siempre eh, hay físicos no sé si son más conservadores pero que ven esto de la física cuántica como, como algo muy especulativo hasta ahora, porque claro es lo mismo uh, que ocurrió con la historia de la astronomía. En la, sí, la historia sí, de la astronomía sí. los planetas Muchos de los planetas fueron descubiertos antes en las ecuaciones, en base a las órbitas, claro. de otros, antes de que fuesen observados, claro. o sea, que en cierto sentido es lógico, pero eso no implica que los astrónomos convencionales del momento, pues los viesen con un poco de escepticismo, aquellos que llegaban con sus números a decir que existían otros cuerpos celestes, pero usted los ha visto, no, no los he visto, pero he calculado que deben estar ahí, bueno, pues al final bueno. unos estaban y otros no. En cualquier caso, son ciencia los dos... ...y los dos pelean por lo mismo que es... ...comprender la realidad que nos envuelve. Si no hay realidad, ya no pelean por nada. Por lo tanto, eh, también filosóficamente... ...hay una incongruencia ahí. Pero también es incierto... ...que éste sea la primera vez que se hace un experimento en física cuántica. Oye, tenemos un, un, uh, en, en Suiza ese, ese... El acelerador. El acelerador de partículas que está midiendo... ...y, y está haciendo experimentos a diario de física cuántica. Ahí te, puedo, te, puedo decir, Josep, precisamente... te puedo decir, Josep, que hay físicos profundamente escandalizados... ...con todo el, el tema del acelerador de partículas... ...porque dicen que no ha generado nada... Que, no, que cuesta una barbaridad, que tiene más que ver con los intereses de algunos académicos, con los presupuestos de investigación y que en realidad para los millones y millones y millones de euros que implica... No solo mantenerlo, sino que ahora están pensando en ampliarlo, además. En ampliarlo, oye, realidad, ¿y los titulares que no ha generado? Ah, bueno, sí, titulares, Hombre, claro, también, pero precisamente bueno, eso eh, también, no, también sí, es un claro, valor es añadido. Que, eh, eso es un valor añadido. No, sí, ¿no? Claro, Hombre, sí. eso es bueno. Se demostró pero también los... lo del bosón de Higgs ahí, ¿eh? O sea, que es una cosa que no, si no se llega a hacer el acelerador no se puede demostrar. O sea, que bueno. Oye, no, y seguro, y de de ese momento, ya conocemos el mundo. No, que pero muchas bueno, muchas veces es que... no comprendemos es, que es si... decir, todo todo esto de, de las partículas entrelazadas, no lo sabemos solamente matemáticamente, luego se lleva a experimentación y se comprueba claro. eh, y, y por, por lo tanto insisto, no es la primera vez que se lleva un, un experimento de este, de este tipo, otra cosa es que eh, este tipo de noticias, al cabo de 10 días, sean reinterpretadas por otro que tomando eh, como base la, la, la La noticia anterior matemáticamente es capaz de decir lo contrario, y esto sí sucede muy, muy a menudo ¿no? lo que ocurre es que en el mundo del misterio nos hemos agarrado a esto de la física cuántica como, como un náufrago o una tabla, cierto, es como cierto. el maná que lo va a solucionar cierto. todo, ¿no? porque según la física cuántica puede haber otros universos, se puede viajar en el tiempo, en el espacio, en el futuro, los cuan perfecto, o sea, lo soluciona todo la física cuántica, ¿no? parece que es la, el comodín de la baraja que va a solucionar todo. Sí, todos pero explica y propone, en, el, en cierto caso, un modelo teórico, por ejemplo, la telepatía, con el entrelazamiento cuántico. Por ejemplo. Eh, Y eso lo propone. Yo creo que esa es la única conexión. El resto son eh, pajas mentales, eh, como cualquier cosa que, eh, que se diga. Por cierto, nos dice Soso Cristian con Almería Rosavientos en el que un día hablamos y que él está muy de acuerdo con ese experimento de la teoría de cuerdas. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo también, en el patio del colegio... Llamamos a Michio Kaku mucho. y nos lo cuenta ahora no, rápidamente. No, no, bueno, de... Miguel nos lo explica sí, sí. Después de este momento, Seldon, cuéntanos, Joseph algo sobre la escritura de hace 3.000 años. Ah, pero pensaba que me ibas a preguntar. Por, no, no, no, por el ya físico. Sí, so, eh, eh. Hay otra noticia, otra información que tiene que ver con la física cuántica, pero claro. vamos a respirar un poquito. Bueno, pues respiramos un poquito. y os hablo de un tema la física cuántica ya. Muy, muy controvertido. Eh, atentos a este a este nombre, doctor Cunningham, que eh, bueno, el hombre ha estado sigue estando y seguramente estará muy interesado en uh, las um, fortalezas De, o la fortaleza, para ser exacto en, en singular, de Saxahuamán en, en Perú muy, muy cerca, al norte de la ciudad de, de Cuzco, a 3.500 metros de, de altitud pues erige esta eh, fortaleza megalítica que se ha imputado en parte a los incas, pero que eh, es controvertida incluso su datación. Este doctor Derek Cunningham, pues eh, lo que ha propuesto ahora es eh, estudiando esos gigantescos bloques De, de piedra, que si os hacéis una idea mental, no encajan como cuadraditos, no es, no es como la pirámide de, de Guizá o como puedan ser muchas de las construcciones eh, que inmediatamente nos vienen a la cabeza, sino que eh, parecen describir ángulos, verdad, imperfectos, son como puzzles, una encaja, es, sí, es como un puzzle. Gracias, Manuel, me has me has salvado en la, en la descripción. Eh, pero además que son inmensas. O sea, para hacernos una idea. La, algunas de los bloques de Saksahuamán hacen parecer a los bloques de la Gran Pirámide guijarros. <risa> muchas gracias, muchas gracias. Pues fíjate, eh, estudiando esos guijarros o guijarrazos, <risa> habría que, que, que fijarse en los ángulos que describen. Es decir, no nos hemos preguntado por qué, pudiendo hacer eh, piedras... ...cuadradas, eh, lo, eh, quienes erigieran Saksahuaman decidieran hacerlo con angulaciones... ...y mirando a, a, a puntos que no sabemos hacia dónde... ...pues eso es lo que se ha preguntado Derek Cunningham... ...y ha llegado a la conclusión de que estos bloques estarían revelando... ...un conocimiento ancestral relacionado con alineaciones astronómicas del Sol... ...la Luna y la Tierra... ...incluso con eclipses lunares y solares... ...hasta aquí podríamos decir nada nuevo eh, bajo el Sol... ...porque eh, cada día la astroarqueonomía va tomando mayor eh, relieve... verdad, ...en el estudio de las civilizaciones antiguas... ...pero él va más allá... ...y lo que propone es una idea de que estas antiguas civilizaciones... ...desarrollaron un complejo sistema de escritura que por lo tanto se habría remontado al menos 30.000 años atrás y que tomaría como base determinadas formas geométricas teniendo en cuenta el movimiento estelar, pues por ejemplo del Sol o la Luna, para describir un determinado, no alfabeto vocal, pero sí un determinado alfabeto eh, eh, de significados. ¿no? Este tipo de escritura, según él, se habría encontrado en lugares tan... Eh, ...lejanos como las cuevas de Lascaux en, eh, o, o las de Chauvet en, en Francia, en Europa... ...o en Ishango, en África, además de otros enclaves ancestrales. Bueno, mmm, no os voy a hacer aquí una descripción de los valores astronómicos, numerológicos, etc. del Dr. Kunikan... ...pero desde luego abre una idea original, yo creo que nadie eh, se había atrevido a hacer algo eh, similar que nos hará ver, desde luego, la, la fortaleza de Saksahuaman con unos ojos muy diferentes. Unos ojos muy cuáticos. ¿eh? Lo que pasa que yo, vamos, yo he estado mirando un poco quién era este este personaje, porque yo no, no lo conocía Cunningham, de nada. Juan Madrid. Cunningham, muy mal, además. Pero bueno. <risa> <risa> eh... <risa> un poco no salía en aquella época pero bueno, y, y resulta que, bueno, yo, le veo que es, yo creo que es el típico investigador independiente, porque tampoco tiene así una trayectoria, digamos, académica pero bueno, eso no, ni le quita ni le pone no lo que deberían eh, hablar por él son sus trabajos pero claro, cuando empiezo a revisar qué tipo de trabajos tiene, a mí me da la sensación que es de estas personas que cuando tiene un martillo todo lo que ve en el mundo son clavos porque él coge y, y a, a, también ha buscado una conexión de la vía láctea con el Stonehenge, ha sí. buscado por ejemplo, eh, que las pinturas De la Cueva de las Co, parte de las pinturas de las cueva de las Co, coincidirían en una especie de mapa que recordaría el mapa de la Atlántida, eh, correlacionándolo con un gol con el Golfo de Tonkin en Vietnam. O sea que, que yo creo que está, sí el hombre se mueve dentro de la arqueastronomía, pero con determinada ligereza, ¿no? Y cuando él habla, por ejemplo, de 30.000 mil años Yo no sé muy bien eh, cómo llega a esa conclusión, porque en esos 30.000 años no está ni siquiera clara la presencia de, de seres humanos en América. ¿no? Diga, que la digamos fecha que, por, que mucho. por donde patina precisamente Cunningham es por ahí, porque el, el hombre cree que hubo civilizaciones previas a, la, eh, a esta humanidad que todos conocemos. Y ahí es donde seguramente perderá muchos, eh, muchos tantos a nivel académico, pero desde luego... Eh, eh, vertir eh, en base a estudios, porque no lo ha hecho porque sí o porque le parezca eh, pintoresco, pues un, una correspondencia eh, digamos de significados entre los ángulos y, y cuestiones astronómicas no me parece descabellado no, eso, eso además que... me, parece, me parece bien porque fíjate que bueno, tú también lo sabes que se, se solía decir, era un poco el tópico que, que Sasaguamán era una fortaleza porque Fue utilizado en un momento dado De rebelión de los autóctonos contra los conquistadores españoles uh -huh. Fue allí donde se refugiaron Entonces se pensaba siempre que tenía esa función eh, Así de bélica Pero está claro que, bueno, los estudios más recientes Hablan de que realmente es un centro ceremonial O sea que posiblemente Y además se hacían rituales a al sol, me parece A la luna, o sea uh -huh. que seguramente No sería nada descabellado que efectivamente tu Tuviera cierta orientación astronómica O sea que en eso sí yo, eso yo sí que si sería. Me, si, me, si me permitís Para mí Saksahuamán es uno de los monumentos más turbadores que yo he visto en mi vida y he visto unos cuantos... Separa ¿eh? se bien lo de más turbadores, ¿eh? Sí, <risa> más y más turbadores que he visto en mi vida porque es de, realmente desconcertante. El tamaño de los bloques es tan espectacular que ya de por sí eh, eh, resulta sorprendente cómo se construyó pero es que ese, esa característica que mencionaba Josep, de esa especie de sistema de puzle, que puedes ver en otras partes del mundo, incluyendo Egipto, implica un ensamblado de los bloques que ahora es, es fácil complicado. imaginar con unas grúas que levanten esos bloques y los encajen, pero que sea para una muralla defensiva, sea para un templo ceremonial, da igual. A mí una de las cosas que más me fascina de esas humanidades ¿Cómo demonios lo hicieron, Un ¿no? pueblo que no conocía el hierro, que no conocía la escritura, claro, pero sobre todo que es no conocía la rueda. Hicieron cosas que son de propias verdad, si, de una si civilización podéis... tecnológica que se supone que no había ahí. Y como ni las hace cosas entran mejor por 3000 años. la imagen vale más que mil palabras, basta buscar en Google Imágenes, muros de San Xawama para hacerse una idea, que haya una personita al lado, para que se vea el tamaño de los bloques, porque si no, no, no les haces justicia, y de verdad, es una de las cosas más sorprendentes que se puede ver en todo Perú, y yo creo que en buena parte de América Latina y de todo el mundo. José Ángel Díaz, con Almedía Rosavientos, dice, este programa que escuchamos es gracias a la telefonía móvil, la televisión, el GPS y todo ello, el funcionamiento se basa en la cuántica, por lo tanto no solamente es una teoría, y tienes razón ¿no? sí, sí, es bueno eh, hablamos eh, de algo muy incomprensible, pero que poquito a poco vamos a ir sabiendo más, y, y es eh, fantástico, el cerebro humano, y la relación ahora que tiene, Juanjo, con las, eh, pro... bueno hay Ay. algo que se intenta anticipar Al cerebro. Humano. Pues mira, a mí me, me ha recordado esta noticia a una, una frase que hay en una de las canciones de Pink Floyd, que es, hay alguien en mi cabeza, pero no soy yo, que es uno de los temas que aparece en la cara oculta de la luna. Qué curioso, eso y... mismo lo decía la niña el exorcista. <risa> le giraba la cabeza. No, pero... Y, y bueno, la, la verdad que se han hecho, se llevan realizando ya muchos experimentos desde los años 60, eh, que en principio parecieron como muy simples, pero se empezaron a, a extraer de esos experimentos sencillos conclusiones muy, eh, bueno, radicales ¿no? hubo uno de estos primeros experimentos que se hizo en 1964 que consistía simplemente en, en pedir a un voluntario que moviera un dedo, y bueno, leer el registro del electroencefalógrafo después de que había hecho ese movimiento. Y lo que se notó entonces, a pesar de que todavía eran métodos bastante rudimentarios, es que había algo que los investigadores denominaron potencial de disposición. Y es que veían que antes de que la persona conscientemente ordenara, digamos, mover el dedo, algo se había producido ya en el cerebro, anticipada esa orden consciente, que indicaba que ya se estaba poniendo en marcha, ...esa decisión... ...o sea que realmente... ...tú no decidías... ...sino que había algo... ...que decidía por ti previamente a que tú fueras consciente de esa decisión es que estáis muy críticos hoy ¿eh? No, bueno, no entonces, Como, a, muy, con, muy ese con ese eh. argumento mucha gente se va a agarrar a que ellos no eran conscientes de esa decisión bueno, entonces, no, pues... no, es, no es nada ya veníamos un poco preparados con todo lo que abrió Freud, ¿no? cuando abrió toda esa caja de Pandora del inconsciente, el preconsciente, etc., ¿no? que indicaba que realmente había muchas dinámicas en nuestro interior Muchos, que, muchos que no estén muy felices con sus matrimonios, yo no era consciente de esa decisión. claro, pero bueno yo creo que esto todo lo hemos experimentado en alguna ocasión ¿no? que a escuchar según qué persona inconscientemente se nos mueve un dedo <risa> un dedo en concreto, concreto. En concreto. <risa> bueno pues eh, al principio como digo la cosa era un poco nebulosa porque no había me eh, métodos para eh, calibrar exactamente cuándo se producía esa predecisión por decirlo así o cuando el cerebro lanzaba una serie de, de producía una serie de cambios eléctricos ¿no? que precedían a ese movimiento voluntario y ya en 1983 eh, Benjamin Leibet De, de la Universidad de California, ya sí que fue capaz de empezar a medir ese, ese momento concreto, ¿no? con mucha precisión. Repitió más o menos el mismo experimento, monitorizó a los, a los voluntarios también colocándoles eh, un electro, y ahí sí que él se dio cuenta de que primero, eh, lo que hacía era lo mismo, decía que bueno que los voluntarios eh, tenían que mirar un, una aguja de, del reloj, Y en un momento dado, cuando ellos quisieran, tenían que pulsar el, el dedo, ¿no? o sea, tenían que pulsar un botón. Y en ese momento tenían que anotar también que en qué punto concreto del segundero se había producido esa decisión. Al mismo tiempo, como digo, estaban leyendo lo que ocurría en el cerebro y se dieron cuenta, primero, que entre el momento en el que él decidía mover el dedo conscientemente y el que se producía la acción ya motriz de, del dedo, pasaban 200 milisegundos. ¿no? Eso era un poco la correa de transmisión entre que somos conscientes, tomamos una decisión y la llevamos a la práctica en nuestra mano. Pero luego se dieron cuenta de que ocurría una predecisión anterior, eso que denominábamos antes, ese potencial de disposición, y eso ocurría 350 milisegundos antes. Total, que al final, cada vez que alguien decidía mover un dedo, pulsar un botón, todo ese proceso eran 550 milisegundos. Pero la parte consciente se producía... 350 milisegundos eh, después. Por lo tanto, había algo que ocurría en el cerebro que empezaba ya a decidir por ti y te informaba, informaba la conciencia de que, oye, he tomado esta decisión y ahora pulsa el botón. Tú te creas la ficción de que estás decidiendo, pero ha sido tu cerebro el que ha decidido por ti. Esa era un poco la conclusión. Por tanto, del libre albedrío No, sé, no, no está muy claro. Pero que eso existe, certifica ¿verdad? un poquito lo que hemos dicho últimamente, ¿no? Eh, sobre cómo ese cerebro sabe mucho más de lo que nos imaginamos y se anticipa en la calle que tenemos que escoger a cualquiera conciencia de, de eso, que antes eh, vamos por ese lado, es un poco lo que demuestra es que cuando llamamos al poder de la intuición a una cosa, seguramente no es esa, es una decisión racional del cerebro. Claro, pero, pero a ver, lo que resulta un poco escalofriante es que luego ya en el, en el 2008, o sea, es, es un poco esta línea de, o sea, digo, aquí estamos trabajando milisegundos que podemos decir, bueno, vale, entra dentro de que seguimos siendo nosotros, ¿no? No perdemos demasiado el control, todavía somos un poco los que gobernamos en, en nuestra mente, pero claro, En el 2008 llega un, un investigador que es Heines, de la Universidad de Leipzig, y él lo que hace es que eh, llega a especificar que es capaz de determinar ese potencial de disposición que comentamos, esa predecisión, con once segundos. Hay once segundos antes de que tú decidas, el cerebro ya ha decidido por ti. Y eso lo llega incluso a ver, eh, llega a llega determinar cuáles son las regiones en el cerebro que están involucradas en la toma de esa decisión. Por lo tanto, él llegaba, decía que era capaz, de, en un momento dado, ser capaz de predecir lo que tú ibas a elegir, el botón que tú ibas a pulsar, antes, 11 segundos antes de que tú tomaras conscientemente la decisión de pulsarlo, ¿no? Porque esa información ya la había dado el cerebro, ya la, ya por había, otros métodos. Ya había habido una serie de cambios bioléctricos, mm. de actividad bioléctrica en el cerebro, que anticipaban mm. esa decisión. Lo que se ha hecho ahora, lo que se ha hecho ahora, aunque luego también hubo en el 2010, tengo aquí otro... porque he estado revisando un poco todos los experimentos así más significativos de este caso. Hubo un experimento en 2010 que cuestionó un poco este de Heines que os he comentado. Decía que realmente no era el cerebro el que... ...predecía, sino que simplemente lo que hacía... ...es que se colocaba como en un punto de alerta... ...diciendo, voy a tomar una decisión... ...porque esos investigadores... Eh, ...bueno, lo que hicieron fue ver... ...que realmente, con independencia de que pulsaras un botón u otro... ...digamos que el, el potencial... ...este de disposición se activaba igual... ...o sea que no era demasiado significativo... ...pero el caso es que este nuevo, del que ya es noticia... este de 2019... ...lo que han hecho ha sido que son capaces de conocer... ...y esto sí que lo han confirmado... ...son un grupo de investigadores de la Universidad de Nueva Gales del Sur... ...en Australia... Y ellos dicen que son capaces de predecir con 11 segundos de anticipación qué imagen vas a escoger antes de que tú decidas escogerla. Y esto ya, claro, ya digo que queda un poquito, ya es un poco más escalofriante, ¿no? Entonces el experimento en sí es muy sencillo. Lo que hacían era que colocaban a un voluntario ante dos imágenes que tenían en el monitor... ...una imagen era de color rojo... ...y tenía una serie de franjas horizontales... ...y la otra era una imagen... Eh, ...como imaginamos una especie de esfera... ...de color o de círculo, de color verde... ...con, con franjas verticales... Eh, ...en un momento dado se le pedía que, que el, el usuario... ...cuando quisiera pulsara el botón... ...un botón el de la izquierda o el de la derecha... ...dependiendo de la imagen que fuera, que fuera a escoger... ...y lo que ocurría era que el, el sistema... estaba. ...el voluntario estaba monitorizado... ...en este caso está. se utiliza la resonancia magnética funcional y el sistema los investigadores eran capaces de predecir once segundos antes de que el voluntario tomara la decisión de decir voy a escoger el rojo voy a escoger el verde la máquina ya sabía O los investigadores ya sabían por la lectura de, de estas imágenes, del eh, de euroimágenes ya sabían lo que iba a de decidir la persona. 11 segundos antes. 11 segundos antes. O sea, ya no hablamos de microsegundos, sino 11 segundos antes. Es más, ya no es hicieron tontería, la prueba... Eh, ya, ya es una cantidad de tiempo bastante importante, pero quiere decir eh, que en esa decisión se toma más de ese tiempo. Claro, o sea, aquí la cuestión está en que cuando, cuando tú crees que estás tomando la decisión, lo que estás haciendo es recibir la decisión Recibir que ha tomado tu cerebro. Sí, entonces sí, se sí. crea una ficción, como que tú realmente estás decidiendo, pero no es verdad. La decisión ha sido mucho, muy, mucho anterior, ¿no? mucho antes. Y luego resulta que también... Con lo cual es muy fácil decirle, no he sido yo, ha sido el cerebro. No, lo que, lo que digo es decir, eh, hay alguien dentro de mí que no soy yo. Claro, o sea, claro. estoy conviviendo con alguien ahí que me informa de vez sí, en cuando, sí, sí. yo estoy como si en la cúspide del sistema. O que tu cuerpo es una carcasa. Sí, entonces la cuestión está en que, bueno, eh, naturalmente estamos hablando de experimentos muy sencillos, ¿no? de motricidad, no estamos hablando de que esto no es justifique decisiones que estemos eh, revisando durante días, ¿no?, reflexionando sobre ellas ni nada por el estilo. Pero bueno, viene un poco, algunos lo ponen un poco en entredicho el tema también del libre albedrío, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente esa idea del libre albedrío, de la racionalidad, pues es real o es más bien, como decimos, pues una, una ficción o un autoengaño, en... ¿no?, que nos hacemos. Lo plantearía en otros términos y es en el de consciencia cerebro. Es decir... Eh, ...una cosa es... ...nuestro vehículo físico... Nuestros ma ...nuestras manos... ...nuestros músculos... ...y nuestro cerebro como tal... ...que tiene una actividad determinada... ...y nuestra conciencia... ...es quien se está preguntando... ...quién ha tomado esa decisión... ...y, y quién crea esa ficción... ¿no? ...me parece llamativo... ...porque si eso es así... ...está de alguna manera indirectamente... ...probando que coexisten... ...dos, eh, dos tomas de decisiones... ...dentro de un mismo cuerpo... Bueno, Qué en algunos que se llaman esquizofrénicos. Pero, sí, pero... parece que, que le ha dado pues eh, los rayos de una tormenta solar, ¿no? Yo, yo no sé, a mí me, me da mucho miedo este tipo de noticias, sí. todo, todo lo que atente contra el concepto del libre albedrío a mí me da pánico. Yo me, y, y sé que hay toda una línea dentro de, de la ciencia actual que cuestiona mucho, y de la filosofía también, que cuestiona mucho la existencia del libre albedrío. A, a mí me da mucho miedo. No, no significa nada, porque hay muchas cosas que me dan miedo y que luego son reales, ¿no? Pero yo no sé si podría tener que ver con algo que hay en el mundo de las artes marciales. Hay una serie de, de disciplinas importadas de Oriente. de hay mucha mito, hay, En el mundo de las artes marciales hay tantos bulos, tanta mitomanía, y tantos fantasmas o más como en el mundo del misterio todo el mundo es Bruce Lee todo el mundo viene de una escuela arcana y tiene unos conocimientos pero sí es cierto que los grandes maestros de las artes marciales sobre todo de ciertas disciplinas llega un momento en que eh, ellos dicen que no piensan las decisiones en un combate tú tienes que intentar predecir cuál va a ser el ataque del adversario para utilizar la defensa más apropiada ¿no? pero llega un momento en que se llega, a raíz de muchos años de práctica se convierte en algo automático en algo que tiene más que ver con los reflejos que con las decisiones conscientes, pero es como si tu cuerpo... Pero no dejan de ser decisiones, son otra forma de manifestarlas. Claro, yo, pero yo no claro. sé... Si no, pero... tener algo, porque de dónde vienen esas decisiones automatizadas, que, claro, vienen de un entrenamiento, cerebro, de una disciplina, evidentemente. Que es, nuestro. Claro, no, pero, pero, yo... es que hay algo más. A ver, yo hay lo que, yo que, yo que veo es. aquí es que más si o no menos nos enteramos de lo que piensa. Aquí, aquí o no nos enteramos tan rápidamente como lo piensa y la información nos llega después pues, y... pues eso es lo que me sorprende a mí de este experimento 11 segundos es una eterna sí, sí, claro, sí, pero, sí, pero aquí lo que, lo que yo creo que es cambiar un poco la, la idea del proceso de, de la toma de decisión o sea la toma de decisión no, forma, no empezaría por un acto consciente sino que la conciencia la conciencia de esa eh, decisión se surgiría a mitad de camino de la toma de decisión. Es decir, hay una parte que es, efectivamente, tú estás decidiendo, el cerebro está decidiendo, y se hace consciente, eh, al cabo de, de eso, de 11 segundos, en ese momento, te informa. A partir de ahí tú te autoengañas y crees que has tomado la decisión, pero se ha producido antes, simplemente es eso. Simplemente claro, es la, pero, con, claro, la no, conexión eh, del cerebro, satélite del el, cerebro que va un poquito. Claro, el cerebro no es una cosa eh, aparte forma parte de nosotros claro. está conectada a la persona, si yo ¿no? Yo no quiero compartir mi cerebro con nadie, yo no quiero que haya alguien en mi cerebro a partir de a hacer más de ¿Tú Yo no ser a nada del eso, surfista, no diga Pinfloy la niña del sí, sí. a mí eso no me <risa> hace ninguna gracia. Pero hay toda una serie de procesos automatizados en nuestro cuerpo, de los que no tomamos la decisión, no tomamos la decisión de respirar. Y estamos respirando. No tomamos se llama la automatizar de una serie bueno, de cosas, ¿no? Que, claro, pero porque toda nuestra actividad electroquímica, no no somos conscientes de todo lo que está pasando en el claro. cerebro. Es que no podríamos abarcarla, claro, no podríamos abarcarla, claro. Pero seguimos siendo nosotros. Sí, sí, sí. O sí. siendo responsables. No, y, y, y, y somos capaces de estar conduciendo durante horas sin darnos cuenta de que estamos conduciendo y al mismo tiempo estamos procesando otro tipo de información, ¿no? O sea que tenemos eso que se denomina lo de la red neuronal por defecto, que es un... Un ámbito que de pronto se sabe que se activa o se desactiva como si fuera un interruptor y que cuando estamos en vigilia está apagada y cuando entramos en otro estado se activa y empiezan a ocurrir una serie de cosas, hay introspectivas. Pues, pues se ve que somos mucha gente dentro de, de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, pues sí, eso es un poco inquietante porque venimos un poco a la ficción de la ilustración del hombre que es todo racional, y que es eh, también el modelo de hombre-máquina, que todo es una serie de engranajes, que nosotros tenemos las palancas para moverlo todo. Y aquí se demuestra que no, que aquí hay muchas vidas interiores que están un poco cada una a su aire. No, pero a lo mejor esas vidas interiores son otro tipo de engranajes. Sí, sí, engranajes sí, emocionales, Pero más engranajes son autónomos, independientes de nuestra voluntad. No decir, nosotros mismos. Que a veces estamos subordinados claro. a esos engranajes y como en este caso, que es muy ilustrativo, a los 11 segundos nos informan de que se ha tomado la decisión y nosotros estamos ahí a la espera de... Yo por el eso. momento prefiero pensar que somos simplemente mucho más complejos de lo que imaginábamos, pero seguimos siendo nosotros. No, no tenemos a ningún polizón ahí metido... Espero, vamos. Porque además esta es la gran ilusión ...de todos los sistemas de control, ¿no? Poder predecir el comportamiento de, de los humanos... Pero para... es que vamos a eso. Vamos en sí, la medida en que sí, cada vez sí, conozcamos sí, mejor sí. el cerebro... ...más poder tenemos sobre el cerebro. Y es eso que se, es, eso en siempre cierto ha sido modo, así. el más Pundra, poder tienen ellos. Eh, no ese es, es el, el, no, el ¿no? Porque, porque un poco del también, control claro, de Big Data. Eh, conocer eh, las situaciones de la gente, conocer el cerebro colectivo... Eh, ...conocerlo para poder tomar una decisión antes, una decisión que modifique el comportamiento de las personas o que lo ratifique. Lo del Brexit, por ejemplo. Claro, claro. Más lejos. Es terrible, y, ¿eh? Josep... Tormentas solares, Bien. antes lo he dicho, pero alguna sí, no sí, sí. ha ¿eh? Yo te iba a decir que 11 segundos, más de 11 segundos, porque estos dos han puesto a hablar, que sí. iba a predecir que me íbamos a la sí. nosotros también lo... hemos visto, también eh, hemos visto. Claro, por eso. claro. Bueno, pues eh, efectivamente, mmm, ahora hay un grupo de científicos suecos de la Universidad de Lund que mmm, bueno, ha utilizado eh, muestras perforadas de, de hielo o núcleos de hielo para encontrar pistas sobre tormentas solares que se han producido eh, en nuestro planeta, en, en, digamos, en, en tiempos pasados. Ya sabéis que eh, la Tierra está siendo constantemente bombardeada por rayos cósmicos, pero a veces eh, la corriente de partículas es particularmente fuerte cuando eh, una tormenta solar, pues, por ejemplo ha barrido nuestro pasado. Y esto es lo que están haciendo estos eh, científicos que tenían constancia, por ejemplo, de grandes cortes de energía en 1989 a causa de una tormenta solar en, en Quebec, en Canadá. Y en 2003, en la zona de Malmo, en Suecia, las tormentas solares eh, pueden causar desde problemas en los sistemas de comunicaciones, en los satélites, en el tráfico eh, aéreo, en el Internet, a, a veces no siempre son los hackers rusos, también pueden ser las tormentas eh, solares, ¿no? Y estudiando, llevan 70 No hables años mucho tienen... porque uno dice, ya se sabe lo que ha pasado en Venezuela. ¿ves? Pues, ¿Ves? Claro. Alguno lo dirá. Seguro. seguro seguro estallan estallan sí, los, sí. los no es una tormenta solar pueden ser los otros bueno de, dejemos lo que me estás liando eh, que al final un día tenemos eh, que hablar me apunto eh de los eh, eh, ataques de hacker también pues me, es un tema maravilloso sí, sí, eh, estudiando estos, tema, ¿eh? estos canutillos de hielo eh, o canutazos de, de, de hielo desde hace 70 años han descubierto eh, bueno pues que hay hielo que llega a una capa de hasta 100.000 años de antigüedad, y, y, y, y el material puede contener evidencias de, de una tormenta solar que ocurrió, por ejemplo, en el 660 a.C. Bueno, si esta tormenta solar hubiera ...tenido lugar hoy día, que estamos repletos de eh, dispositivos electrónicos... ...o de comunicaciones electrónicas, hubiera sido una catástrofe. En el 660 a nadie le, le pasó nada, a nadie le, le, le causó ninguna, ninguna molestia... ...porque no existían ese tipo de dispositivos. Sin embargo, el estudio ha descubierto un tercer caso conocido de una tormenta solar masiva que se remonta al, en el tiempo a través de observaciones indirectas eh, y que eh, habría tenido lugar entre el 775 y el 994 de nuestra, hora, de, de nuestra era, quiero decir. Eh, estos científicos de la Universidad de, de Lund eh, han señalado que a pesar de que estas tormentas masivas son raras eh, muestra que hay una especie de patrón eh, temporal ¿m? y que, bueno, podríamos estar cerca de, de uno de esos patrones y pide a la sociedad y especialmente a los políticos que aumenten la protección, y no me refiero solar, no me refiero al, al, a la cremita, sino a una protección real frente a una Tormenta solar eh, masiva. Habida cuenta de que hoy día tenemos una completa dependencia electrónica, satelital, GPS, sistemas de control, que podría llevarnos ciertamente a un caos y cree que no está, eh, estamos subestimando realmente la fuerza de nuestro Sol. La verdad es que sí, a veces apagando el interruptor de lo que sea, no se apaga solo la luz, se apaga la luz, internet, el teléfono, todo. Eh, dependemos eh, mucho de esa tecnología que no se ve, pero que está ahí, ¿no? Y atacándola, y las tormentas solares eh, pueden provocar un defecto en su funcionamiento, pues se consigue, se puede conseguir eso. Hay, hay que subestimar las tormentas las solares y su efecto. Es que fíjate, Bruno, que desde hospitales, eh, claro. kilófanos, torres de control. Eh, bueno, es que tenemos una dependencia tecnológica brutal y no sí, se trata de Pero es que, por ejemplo, el agua que sale por nuestro grifo por ejemplo, no es que... sale solamente, eh, sí, en última instancia porque le damos eh, a abrir el grifo, pero esa central eh, que provoca la... la El funcionamiento del riego del, del agua, eso tiene un funcionamiento eléctrico y también tiene un funcionamiento que puede verse afectado por una tormenta solar. Pues, ¿sabes que te digo? Yo creo que la inmensa mayoría de los seres de este planeta se la traería al pairo porque no usan electricidad. Porque bueno, la eso siempre y cuando utilización... no volarás encima de un avión, Manuel, porque si estás no, no, volando en, en ese momento no te la iba a traer al pairo. Pero de la inmensa mayoría, o sea, de todos los pobladores del planeta, es que siempre hablan, claro, es lógico, ¿no? Nosotros vivimos, somos urbanitas, vivimos en grandes ciudades y creemos que todo el planeta es así. Pero en África, en Asia, en buena parte de América Latina, hay muchas zonas en las que no dependen de la electricidad. Hay muchas zonas que, en las que si tienen pero electricidad... Pero todos tienen teléfonos. Eh, No claro, pero tener Hombre, de verdad que, en, que en África el... no todo el mundo tiene teléfono, eh, joder, ¿no te lo puedo no, garantizar. Eh, pero, a, a, ni en Asia hasta, tampoco. Ojo, te, te pero para a, el funcionamiento a... de las cosas hace falta electricidad. Eh, a veces una persona no puede tener interruptor sí, de luz. Sí que, sí, que esto es evidente, o sea, y si se produce un fallo eléctrico, las vamos a pasar canutas nosotros. Sí, pero de, por alguna sorprendente paradoja del destino, de repente nos íbamos a encontrar al mismo nivel que todos esos millones de personas en el mundo que no dependen de la electricidad, que no, neces no necesitan la electricidad para conseguir agua, porque tienen pozos. Porque van al río y la consiguen. Hay otra forma de vida. Que no digo que sea bueno ni malo. Digo simplemente que tengamos sí, sí, esa perspectiva, ¿no? Que pensamos que esto es un drama para toda la humanidad. Y no es cierto. Es un sí. drama para las sociedades tecnológicas avanzadas. Sí, y, y, es más, y no, y no hay que ser tan lejos, ¿eh? O sea, la gente que vive en los pueblos que nos, eh, que nos esté escuchando, que sabe lo que es quedarse sin luz durante días... Y todo y que, el mundo pues no lo pasa sabe, nada. todo no el mundo pasa lo sabe. Manuel, Sí, no, pero eh, estudio, si te quedas eh, sin luz y si te quedas sin agua, por ejemplo a la vez, eh, porque todo eso depende de la electricidad, claro, claro. Eh, el agua Somos no depende de tu electricidad, de, pero depende de esa central hidroeléctrica en las ciudades, generado... te vuelvo a decir en no, y ciudad... en los pueblos también no, no, sí, bueno, no, sí, en sí. los pueblos hay pozos eh, eh, claro. no me fastidies que está intentando eh, es que estoy intentando precisar algo este señor lo que ha hecho es estudiar canutos de hielo de hasta 100.000 años de antigüedad y ha determinado varias fechas, una de ellas, os he dicho el 660 eh, eh, de nuestra era en el 660 no había electricidad y sin embargo hay una huella en el hielo. ¿Qué significa eso? Que el nivel de radiación recibida era mucho mayor. Por lo tanto, con perdón de lo que voy a decir, me la pela tener teléfono móvil o tener agua o no. Es que incluso una exposición solar supone una mayor dosis de radiación. ¿Okay? Claro. Con lo cual, eh, lo que está diciendo es, estamos subestimando esto porque lo estamos limitando al ámbito únicamente de lo electrónico. Exacto. Exacto, puede haber un problema adicional, es evidente que lo habría. Pues y nada. de hecho, no, pero, pero, creo que en varias ocasiones eh, de la historia... Tu discurso hasta ahora era el, era el contrario. No, no, no, diciendo, simplemente no, no, no. te digo que no perdamos la perspectiva, que una cosa es el, el drama que supone para las sociedades tecnológicas la dependencia de la electricidad, pero que no todos los seres humanos tienen ese problema, nada más. Sí, eh, evidentemente, pero... Eh, Lo que ocurre es que nos solemos olvidar de que existe un, un, una mayoría de los seres humanos que no tienen el, los, los, los beneficios, y no disfrutan, y no gozan de los bienes materiales que tenemos nosotros, además. Sí, evidentemente. Eh, pero las sociedades en las que están eh, los países, eh, sus gobiernos, eh, sus ministerios, eh, sus carreteras, eh, que. Están en países pobres, tremendamente pobres, eh, pero en algún punto ha funcionado la electricidad y han necesitado toda la electricidad incluso para, para eso, para ser eh, pobres. Eh, la electricidad no solamente bueno, está en la luz. Pueden ser pobres sin necesidad de electricidad. Sí, no, el, de pero hecho, me lleva toda que la vida. Que como... No podemos eh, limitar el uso de la electricidad a la luz. No. no, no es claro. mucho más que eso. no Es mucho más que eso. Pero, Bruno, a ver, yo, eh, conozco un poco el mundo de las ONGs y los proyectos de desarrollo integral y cuando se realiza un proyecto de desarrollo integral en el tercer mundo no se cuenta con la necesidad cuando se hace un pozo de no, agua no, no. se llevan válvulas, se llevan no, maquinaria sé, no. que no depende de la electricidad pero es que ese agua sí, sí. va a depender de si hay o no una tormenta solar también No, a ver, eso claro, le va a influir claro. pero no porque tengan o no tengan electricidad ¿y de dónde sacan ese agua? pues de los pozos con bombas de achique que ¿y usan... si no hay pozo? Como si no hay Y si no hay agua, no, ¿en el pozo? Pues... No, pero ese río igual en algún punto ha pasado por un embalse y en ese embalse tiene pero aunque que, esa, que, minimamente... que No, que los ríos existen sí, sin que haya sí. embalse, que han sí, existido. Evidentemente, siempre, que hay... evidentemente. Y pero... En la selva no hay. Y cuando hay un embalse es porque hay una multinacional. ¿Y, a y para existió para no. Puntán, o para... existió, no? existió Vale, ya me callo. <risa> <risa> Vulcán pues, no existió o no? Pues esta es una historia preciosa. ¿Vosotros sabéis hacer el saludo vulcaniano? Sí. Hombre, hombre. Pero a ver si me sale. Yo llevo toda la vida practicando y no hay manera, macho. A ver si me sale. Yo que me es que de cuesta. pequeño quería ser Mister Spock el día de mañana. Claro. Porque Mr. Es decir, Spock... que escoger eh, la sí. mano, dos dedos para un lado, dos dedos para otro, claro, hacer a, a, una a la mayoría de los oyentes, 6, 4, esto de 9, Vulcano les sonará por Star Trek, ¿no? Por el, ah, el ¿sí? planeta de origen de Mister Spock, claro. Ah. Es el que lo fijó ya ahí en el inconsciente colectivo. Momento saldomo otra vez? Sí, sí. Vamos Ello, ...porque esta es una de las más historias... ...más es no... esta es física convencional... ...astronomía convencional... ...esta es una de las historias más curiosas... ...de, de la historia de la ciencia... ...que a mí me parece muy, muy... ...muy interesante... ...y que vuelve a estar de actualidad... ...cada vez que se descubre un planeta extrasolar... ...se han descubierto cientos de planetas extrasolares pero la, más del 50% de ellos son planetas que están muy cerca de su estrella respectiva, por lo tanto tienen una órbita más corta al ser una, al tener una órbita más corta son más fáciles de detectar, por eso son la mayoría porque interrumpen la luz de su estrella y son más fáciles de localizar por los por los astrónomos, son como, y la, la inmensa mayoría de ellos son planetas gaseosos como Júpiter, que no tiene una corporación física y que, y que son muy interesantes y que están incluso más Más cerca de sus respectivas estrellas que nuestro Mercurio. Y, y a mediados del siglo XIX se creyó haber descubierto uno de estos planetas entre nuestra estrella, entre nuestro Sol y Mercurio. Pero no lo descubrió un personaje cualquiera, ¿no? no Fue un personaje francés, o sea que Silvia sabrá pronunciar mejor que yo el nombre, Urbain Le Barrier, Le Barrier De Barriere. Barriere. Que no era, no era un, un astrónomo cualquiera, sino que él se había convertido en el dios de la astronomía, en un personaje inmensamente conocido, que abría las cabeceras de los diarios de su época, que se ganó la presidencia de la Academia de Astronomía de París. Cuando descubrió, estudiando las anomalías en las órbitas de Urano, descubrió un nuevo planeta, Neptuno él es el descubridor de Neptuno y, y el descubrimiento de Neptuno le valió ampliar nuestro sistema solar y convertirse en una estrella de la ciencia y una estrella mediática del momento fue recibido por jefes de estado por reyes bueno, se convirtió en un, en un personaje muy famoso y como ha ocurrido en muchos momentos de la historia de la ciencia con estos grandes científicos mediáticos quiso repetir ese momento de gloria Entonces retomó el, el descubrimiento de Neptuno se produce en 1840 y eh, perdón, en 1846 y tres años antes, él ya había empezado a hacer — porque además, el descubrimiento de Neptuno no lo hizo en base a la observación óptica, sino en base a las matemáticas, precisamente a, a las ecuaciones. Tres años antes del descubrimiento de Neptuno, él ya había empezado a husmear con la posibilidad de que entre el Sol y Mercurio existiese lo que al principio él pensaba que podía ser un conjunto de asteroides ¿no? que justificasen una anomalía que él había descubierto en la órbita de Mercurio pero dejó ese tema en stand hasta que después del descubrimiento de Neptuno vuelva a retomar esas notas porque quiere repetir ese momento de gloria ¿no? y comienza a hacer cálculos con la teoría basándose en los principios físicos de la gravitación de Newton que él consideraba inamovibles y perfectos y en aquel momento se consideraban así y comienza a hacer sus ecuaciones y al mismo tiempo un médico eh, francés también aficionado a la astronomía pero un tipo muy serio quiere descubrir ópticamente esta vez en un eclipse un punto él observa, él ve un punto entre el Sol y Mercurio que considera también que podría haber sido un nuevo planeta no conocido en ese momento sin embargo en ese momento él no publica nada pero nueve meses después cuando Urbain Leberrier -Lever publica, ya hace públicas sus ecuaciones anticipando la teoría de que podría existir Un, un, un planeta que llamaría Vulcano porque Mercurio, Júpiter, Saturno Neptuno, todos nuestros planetas eh, tienen su nombre en la mitología griega, ¿no? Y dentro de la mitología griega, Vulcano, el, el herrero, el que trabajaba con el fuego pues le parecía el nombre más apropiado para ese planeta que estaría tan cerca de nuestro Sol. Y cuando este médico francés ve el artículo de Le Berrier, dice, tate, luego yo no estaba equivocado, eso que vi hace ocho meses es real, se pone en contacto con el, con el la Academia Astronómica Francesa Leverrier llega a viajar hasta su pueblo a ciento y pico kilómetros de París para conocerlo pensando que se va a encontrar con un pasguato aficionado pero descubre un genio que se creaba sus propios instrumentos ópticos cuyas ecuaciones le parecieron muy razonables y digamos que ese descubrimiento ratifica su convicción de que Vulcano existe. Lo publica ...y como quien lo está publicando es el descubridor de Neptuno... ...dentro de la comunidad científica... ...un montón de astrónomos empiezan a ver a Vulcano... ...que es sorprendente... ...y Vulcano se convierte de repente en una historia real... ...sin embargo, la primera... ...después de la publicación oficial... ...la primera eh, eh, posibilidad de visualizar eh, realmente Vulcano... ...con los telescopios... ...sería en el eclipse de Sol que se produce en Madras... ...en 1852 no consiguen verlo, pero en los siguientes eclipses solares vuelven a repetirse los experimentos y hay astrónomos, bueno, en una de las observaciones participó hasta Edison, hay observaci... eh, astrónomos muy reputados que aseguran haber visto a vulcano durante... durante esos eclipses, viajan por todo el mundo. Pero ¿cuál fue pero la realidad? ¿Qué es lo que pasó? Pues la realidad es que es? con el desarrollo de la ciencia se descubrió que la... la primero... Eh, algo Einstein, estaban viendo, algo estaban observando y describiendo, ¿no? Sí, por ejemplo, en las observaciones, cuando ellos estaban por los telescopios observando los eclipses para buscar ese punto intermedio, llegaban a ver cosas, cosas que estaban ahí, como la, la estrella Zeta Cangri, que en el ansia por encontrar ese nuevo cuerpo astronómico, digamos que se pasaron... De, de visionado y lo que veían eran cuerpos celestes que estaban mucho más alejados. ¿no? La moraleja de esta historia, por concretar, sí. es que cuando el entusiasmo, la pasión y, y el ansia por ver algo en lo que queremos puede hacer que hasta los científicos más reputados y los académicos más prestigiosos vean algo que nunca he hecho. Pero, pero bueno, recuerda que el cálculo no estaba mal hecho, sino que luego fue de necesaria la teoría de la relatividad. Para explicar ese desajuste en la órbita de Mercurio, o sea que realmente había una anomalía, que lo pasa que se explicó de una manera, con una hipótesis equivocada, ¿no? Y hubo también ocultistas que incorporaron a Vulcano como uno de los planetas sagrados revelados dentro de la teosofía. Escuchamos las noticias y pues continuamos... En Onda Cero, la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ya, y 6 minutos, eh, continuamos. Último tramo, última hora de la Rosa de los Vientos esta noche. Vamos a estar en la tertulia zona de cero unos eh, minutos más. Eh, vamos a tener eh, también. A Miguel Pedrero, que nos va a hablar de los poltergeists de fuego. Tendremos también mujeres ¿eh? con historia y fronteras ¿eh? del futuro. Y ahora unos instantes más, unos minutos ¿eh? más, ¿eh? para hablar de alguna información, algunas ¿eh? cosas relacionadas, por ejemplo, por ejemplo, con el mundo... De... ¿Qué es el vamping, Silvia? Con el mundo del sueño. Pero... Y tú me lo preguntas con esos colmillos. <risa> A ver, ¿qué haces tú por las noches bueno. o por las mañanas cuando te vas a dormir? <risa> <risa> Estaba pensando. Bueno, lo que conocido como bumping, que es un, una terminología que se han inventado ahora, porque antes también se hablaba de este tema, pero no se le denominaba de esta forma. Le han puesto nombre. Eso etiqueta. es. Es abusar justo cuando te vas a ir a dormir de las pantallitas. Véase, pues pantallitas de, para jugar del móvil, de las tablets correspondientes e incluso también se podría hasta meter en la televisión porque lo que no se debe hacer es cuando estás en la habitación dicen que ...los expertos... ...que cuando uno se va a la cama... ...es para dormir o para practicar sexo... ...pero no para estar mirando pantallitas... ...¿por qué dicen esto?... ...pues porque... Eh, ...lo que haces es que... ...al estar con la pantallita... ...no estás segregando la hormona del sueño... ...que es la melatonina... ...entonces justo antes... ...o cuando el cuerpo se empieza a relajar... ...dos horas antes de irte a dormir... ...se empieza a segregar esta hormona... ...entonces si tú estás con la pantallita correspondiente practicando bumping, pues te produce este problema, que no segregas melatonina, te retrasa el sueño, pero es que eso no es lo peor. Lo peor es que encima de no segregar melatonina, lo que segregas son lo que llaman eh, producción de neuropéptidos. ¿Y esto en qué consiste? Huele mal. <risa> pues esto, fíjate, en realidad lo que te hace es que te entra hambre te entra hambre de tal manera que aparte estaba pensando. que han calculado que por ejemplo si un día solamente un día no duermes entre tres o cinco horas menos de lo habitual pues tu cuerpo te pide consumir 350 calorías más y lo que te suele pedir es productos grasos alimentos grasos y azúcares entonces si eso claro se prolonga en el tiempo Imaginaros, encima de que vas fatal, hecho un zombie porque no duermes nada, encima de empiezas a poner he hecho un bola de todo lo que estás sí, Yo tengo un amigo comiendo. que se levanta por las noches y coge el azucarero y se empieza se a comer dormido. ¿eh? Pues, que coja el bote de la leche condensada bueno, pero y ya está. Es, y eso pasa muchas veces se levantar de mitad de la noche con mucha necesidad este de, de toma algo dulce. Azúcar. Este siempre toma azúcar y claro, está dormido. No se entera y sí. se le ha a, a cucharazos con, la, con el azucarero. Bueno, el caso es que hay un, unos datos bastante escalofriantes. ¿Sabéis que el 15 de marzo se produjo...? Hay médicos especialistas en eso, ¿eh? Supongo que Sí, hay médicos para todo, médico para Exactamente. En ingesta de azúcar en estado sonámbulo. Bueno, y ahora ahora os, voy a, ahora os voy a contar también cuando hay que ir a un profesional, ¿eh? a un médico del tema del sueño. Que os recordaba que el 15 de marzo es el Día Mundial del, del Sueño y entonces pues que ha habido muchísimas informaciones al respecto. Entonces, datos, por ejemplo. El 33% de la población mundial tiene dificultades para dormir. Pero lo más preocupante es que entre un 10 y un 20% Estos problemas ya son crónicos, no es algo puntual. Entonces, ¿qué es lo que dicen los expertos? Pues que igual que una alimentación en condiciones equilibrada, igual que hacer deporte, el dormir es la tercera necesidad para mantener una salud en condiciones y, y tener pues eso, un cuerpo que dure durante mucho, durante mucho tiempo. Entonces dice que el sueño pasado pues en este siglo XXI, se va a considerar pues eh, generador de felicidad y productividad en las próximas décadas. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, no tenemos que hacer aparte del bambin? Pues, por ejemplo, lo que no hay que hacer para poder tener ese sueño reparador, tranquilo y que sea fructífero, es ponerte morado a cenar o comer antes de irte a dormir. Entonces... Eh, ¿Qué es lo que dicen si, por ejemplo, no has podido cenar antes y tienes que tomar una cena rápida? Pues tirar por lo integral. Tomar a lo mejor una tostada integral con un poquito de pavo, queso fresco, tal. También, aunque parezca extraño, te dicen que puedes tomar eh, hidratos de carbono, pero tiene que ser. Arroz integral, también tirando tirándole integral, o quinoa, por ejemplo, también. Cochinillo integral, cordero integral, <risa> también. también son vegetarianos. Yo lo que no también, me veo también. es al colega de, de Juanjo dándole cucharadas al cochinillo. ¿eh? <risa> <risa> bueno, a ver, le gusta el azúcar, supongo que va a tener dulces sueños, ¿no? La mejor manera de bueno, tener. para hacerlo más científico, lo que hay que intentar es tomar eh, productos o alimentos que te eh, den tristófano. ¿Eh? eso es lo bueno para poder dormir entonces ¿qué Pero lo, bueno, ¿qué, que que lo contiene que lo contiene el <risa> pescado blanco el pollo por ejemplo los huevos no huevos fritos claro la leche caliente también bueno pues el criptófano es... es una hormona que a ti Manuel y a todos los seres humanos tiene relación con la con la eh, eh serotonina eh, fundamenta tu felicidad Pues me la acabé de fastidiar quitándome los huevos fritos. <risa> Nada de fritos, ¿eh? Ni huevos fritos ni ninguna otra cosa de, de fritos. Luego también dicen que la carencia de, del sueño suele aumentar el dolor. Entonces, eh, ni de forma puntual, también te, te es como que lo notas muchísimo más. Con lo cual es algo muy importante a tener en cuenta. O sea, que no, no tenemos que estar con llevándolo o tratándolo así en plan gracioso, como lo estamos comentando, porque realmente es algo importante. Entonces, pues las típicas pautas que te dan, que son básicas, eh, tener una temperatura entre 18 y 22 grados, que es lo ideal para poder conciliar el sueño, que no haya demasiada luz, a ser posible, si cuanta menos luz mejor, que no haya ruido, que tengas una humedad también de entre unas 60 y un 80% que intentes acostarte y levantarte en un horario más o menos similar, eh, si tienes costumbre de echarte la siesta, pues que no sea máximo de 45 minutos, y bueno, pues esta serie de, de cosas que más o menos que, que todos sabemos que tenemos que hacer. Y uno de los estudios recientes, y yo creo que quien tenemos hijos lo sabemos perfectamente, es que los papás... Si te duermes te después. Tiene, cuando tienen un bebé, Hasta los seis años no terminan de regular su sueño más o menos en condiciones y nunca se llega a recuperar jamás como antes de haber tenido un hijo. Y es verdad que bueno, luego... Eso, tiene... eso es un mito, ¿eh? Yo he tenido dos hijos dormilones y yo no he tenido ningún problema. De sueño. <risa> bueno, pues serás uno de los privilegiados. No, pero, pero, no, Josep los tiene en un internado en Suiza y lo dormían muy a gusto. <risa> Hombre, eso, eso habría que, que preguntárselo también a Patti, ¿eh? A ver si ella opina lo mismo. <risa> bueno, bueno. Yo ya la oigo roncar desde aquí. <risa> ah, y por cierto, una cosa importante. Si ya después de todas estas recomendaciones tenéis... Eh, falta de sueño, por lo visto hay unas camas que son la bomba, que se llaman Hogos, que son las que se están cobrando eh, lo comprando los futbolistas, oh, oh, oh. pero hay que tener bastante dinerito porque vale cada camita 35.000 euros el precio me pues quita el su sueño los, ya. No, los que... no, no, pero eh, esas son las eh, eh, las eh, cámaras eh, hiperbáricas, ¿no? Eh, no, no, eh, no eh, es hiperbárico, lo llaman que es, hacen eh, un símil como si fuera Eh, ...cama de gatos... Sí, sí, ...son eso, con unas fibras especiales... una madera especial, de moda para los futbolistas... Eh, ...porque generan más oxígeno... tal ...están encerrados... ...es una estafa... ...una serie de, de cosas... ...ah, bueno, y por cierto... Los, ...los futones de toda la vida... ...que se como Dios... ...importante, ya súper rápido... ...solamente tienes que acudir a un profesional... ...si cuando, eh, a pesar de, de dormir toda la noche... Estás durante todo el día con mucha somnolencia si roncas con pausas o pues, no, si no has dormido y durante la mañana pues estás también hecho unos torres. Entonces, con este tipo de síntomas, si interesa ir a una unidad de sueño y que te hagan una motorización y vean realmente si necesitas más ayuda o no. Claro, es, es que luego puede existir, hay muchas cosas en relación, la calidad del sueño da mucho la calidad del día a día, ¿no? Y luego, claro, cada uno según la edad, los bebés tienen que dormir unas horas, claro. los abueletes otras, los adolescentes otras, todo eso hay que tenerlo en cuenta. cada persona tiene unas necesidades, hay algunos que con cuatro horas les vale, otros que con ocho horas eh, las eh, necesitan eh, para estar bien y otros con cuatro horas están bien. Yo creo que cada persona es eh, diferente. Eh, de todas formas, eh, para dormir hay algo que funciona extraordinariamente bien. La Lo leche, que ¿no? estáis pensando todos vosotros ahora. Los documentales de la dos. <ríe> Exacto. ¿No? No, esa, no, esa noticia la, es, la comentamos es ya hace tiempo. <ríe> hace, hace unas semanas. El ejercicio físico que genera estar en pareja con alguien... Sí, eh, si no te eh, acuerdas no, que lo... No habito a leer, digo, en, en pareja. Pero, bueno ¿no te acuerdas que lo comenté yo también este tema? Que decía... Sí, pero ahora sí decía... está en esa moda. No hacer ejercicio físico y una porra. Decía Josep que él se dormía enseguida. <risa> yo sí, yo una leche y ya está. <risa> bueno. Oye, la leche calentita también, ¿eh? Templadita, templadita. Tiene tristofano claro. también. Yes. Juanjo, rápidamente. Vamos a dejar de creer en Dios... Eh, bueno, el tema no lo sé si lo vamos a dejar, claro, lo que ha habido un que me, eso? que me ha llamado la atención y es que eh, bueno se trata de un eh, que cómo realmente fue, funciona nuestro cerebro en el momento en el que nosotros dejamos de creer en Dios y bueno según hay, ha habido algunos estudios, eh, en este artículo por lo menos se comentaba que realmente es una situación similar, a partir de estos de lo que ha sido el análisis del, del cerebro, se produce un efecto similar a aquellos que abandonan una droga. Entonces, bueno, eh, lo que dice, por ejemplo, Jeffrey Anderson, profesor de radiología en la Universidad de Utah, que ha estudiado justo el, los procesos religiosos dentro del cerebro, Él comenta que la religión funciona exactamente como una droga, como la cocaína o la metanfetamina, o como la música o como el amor romántico. Todas estas experiencias en algún nivel aprovechan las recompensas y la fisiología es realmente la misma. Por lo tanto, bueno, no habría, para bajo su punto de vista, desde este nivel, ¿no? eh, lo que se está produciendo ahí en esa bioquímica del cerebro, en el momento en el que nosotros perdemos la, la fe... En ese momento se desencadena una serie de procesos neuronales que serían muy similares a estos que estamos comentando aquí. Porque al fin y al cabo, bajo su punto de vista, la religión actuaría eh, en esos mismos niveles, ¿no? como una especie de, de recompensa, de autorrecompensa, que nosotros eh, nos ponemos y que y que bueno, que permitirían hacer esa, esa situación. Luego, por otro lado, bueno, van desarrollando un poco la idea, lo digo así muy rápidamente, y comentan que el, el paso a la incredulidad es un proceso que... No siempre, según comentan en estos estudios, no se produce, digamos, de la noche a la mañana, no es algo así muy espontáneo, sino que en muchas ocasiones parece que ese proceso es paulatino, sino que se van desprendiendo las creencias eh, de poco a poco. a poco, ¿no? Y comentan, por ejemplo, el caso de lo que ocurre, y aquí si hay algún niño escuchando que deje de escuchar, cuando los niños dejan de creer en Papá Noel. También dicen que esa creencia no es automática, sino que se produce de una manera progresiva, no es algo así instantáneo. Dicen que, bueno, primero los niños piensan que Papá Noel, que Papá Noel que está en el centro comercial, es real, lo que piensa cualquier Papá Noel que vemos por ahí por la calle, o en el caso de los Reyes Vagos, ¿no? sería equivalente. Eh, luego empiezan a pensar que no es real, pero de todas formas que no es real ese que está ahí, pero sí que creen que, que existe, exista, que existe por ahí y luego eh, y se siguen comunicando con él de alguna manera más o menos mágica, y finalmente ya empiezan a darse cuenta de que realmente no es... Eh, bueno, que estamos ante simplemente una simulación, ¿no? Que son actores disfrazados, etcétera, etcétera. Pero como digo, es un proceso, según analizan estos psicólogos, que, que sería grudo, gradual. Y la pérdida de fe en el caso ya de, de estas creencias que están asociadas con, con, lo de, con lo divino, pues también consideran que suele ocurrir mayoritariamente a pedazos, ¿no? un poco por, por piezas. Y bueno, básicamente es un poco esa, esa eso, idea. ¿no? Eso queda fatal, por piezas. por piezas. Sí, sí, sí. Es un poquito así, vamos, pues poco un, a poco, un poco. ya que el ¿no? aunque, aunque realmente es cierto que cuando tú lees, por ejemplo, obras de, de gente que adquiere una determinada fe o pasa de una fe a otra, ¿no? por ejemplo, hay un clásico que es el de, el de San Agustín, Eh, parece que es un proceso como muy fulminante, ¿no? Y nuestro proceso de conversión. También, eh, por ejemplo, hay un caso, creo que es Kostler, tiene un, una descripción muy interesante de cómo él se convirtió al comunismo y cómo también perdió la fe en el comunismo. Y él, en ese proceso, también lo de, dice que es como muy espontáneo a partir de una serie de, de experiencias que tuvo, ¿no? Así muy inmediatas, que fue lo que le hizo pasar de un, de un proceso de creencia a otro radicalmente, ¿no? Pero bueno, pues... a has... no todo el mundo termine como Kostler. <risa> Bueno, no. hasta aquí no, la tertulia, la... zona cero de esta noche, tertulia con Josep en Guijarro, con Manu Carbellar, con Juan José Chezoro. Gracias. gracias. Hasta gracias. La, la próxima. Comes, comes calling, like oh, no like en onda cero, la rosa de los vientos. Son espectaculares, eh, terribles y causan mucho daño. Estos eh, poltergeists de fuego de los que hablamos ahora. Unos minutos y unos instantes eh, para conversar. Eh, lo conocéis eh, de sobra con Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Existen poltergeists de fuego, casas encantadas o poltergeists de fuego en donde el fuego, las llamas forman parte de... ...ese tipo de sucesos... ...que no se sabe qué origen tienen... ...sí, es cierto que casos de poltergeist... ...hay muchos... ...pero casos de, de poltergeist... ...de casas encantadas... Eh, ...en los cuales uno de los fenómenos sea... ...la aparición de fuegos inexplicables... ...hay menos... ...pero desde luego hay unos cuantos... ...y muy, muy, muy espectaculares... ...y son precisamente esos casos... ...nosotros los denominamos piropoltergeist... ...es decir, casos de poltergeist... ...que provocan incendios en casas, eh, pues es uno de los temas que llevamos este mes en la revista Año Cero. Y nos centramos en varios casos, sobre todo en los últimos casos. Algunos en España, algunos ocurridos en España, otros fuera, pero todos ellos con un denominador común, y es que esos fuegos eh, provocaron daños materiales y en algún caso estuvieron a punto de provocar daños humanos. Porque tú imagínate lo que significa para las personas que están sufriendo este tipo de fenómenos que, que cuando menos se lo esperan, pues aparece un fuego, ¿no? Yo recuerdo un caso que seguí en una, una pequeña aldea de la provincia de, de La Coruña y, y la, los habitantes de la casa me decían es que nosotros el miedo que tenemos es que un día estemos durmiendo Se genere un incendio por por estos fuegos por estos fuegos inexplicables y, y, y al final pues eh hay algún tipo de desgracia humana no por lo tanto siempre había alguien de vigilancia no. Este tipo de casos eh, se encuentran, eh, ya lo has anticipado y lo comentamos, eh, se encuentran en un reportaje, habéis abordado este tipo de episodios en la revista Año Cero, un número espectacular, este es el nuevo número de una etapa eh, que eh, va a ser eh, fantástica y con muchísimas, muchísimas páginas, eh, muchísima investigación, misterio, periodismo y episodios eh, como estos que no tienen explicación. Sí, sobre todo eso, sobre todo periodismo, mucha investigación y mucho reportaje. En este caso, o por la parte que nos toca, centrado en todo tipo de fenómenos inexplicables, conspiraciones, el fenómeno ovni, etcétera, etcétera. ¿no? Y, y en este en este reportaje, que, que firma además una compañera de la Rosa de, de los Vientos, que es eh, Mado Martínez, Eh, ...ella ha seguido varios de estos casos... ...por ejemplo, uno de ellos ocurrió en el año 1982... ...en Logrosán, en la provincia de, de Cáceres... ...y duró nada más y nada menos que meses... ¿no? ...y, y en este caso los afectados... ...fueron los miembros de, de una familia de esta localidad... ...de Logrosan, que se vieron sorprendidos... ...por toda una serie de fenómenos extraños... ¿no? Típico, ...típicos de los poltergeists... ¿no? ...pues utensilios que salían volando... Eh, ...unas extrañas sombras bueno, todo ese tipo, luces que se encendían y se apagaban, bueno, todo ese tipo de fenómenos asociados a los poltres. pero aparte de todo esto, aparte de todo esto, se desataban eh, fuegos inexplicables, es decir, aparecían de la nada las llamas y acababan extinguiéndose por sí mismas, incluso, incluso delante de, de, de, de, la, de los propios habitantes de esa casa y de otros vecinos que hacían guardia o acompañaban a la familia ante ante el temor que tenían por este tipo de episodios, ¿no? Y fueron varios los testigos de, de, de, que vieron con sus propios ojos, en vivo y en directo, cómo se formaban esas llamas, de pronto, pues, desde encima de un jamón, o dentro de un cubo, o en las propias paredes, y acaban extinguiéndose por sí solos. Pensamos en muchas ocasiones, erróneamente, que estos casos se nos iban fuera a países lejanos, y no, eh, como se puede leer en la revista Año Cero este mes, Hay casos muy cerca de aquí, hay varios casos como han ocurrido en España. Sí, uno de ellos, que del que se hace comado en, en este artículo, tuvo lugar en Trazo, que es una pequeña población coruñesa. En esta ocasión, los propios vecinos, incluso la prensa, bautizó a este fenómeno como el de los fuegos amigados, es decir, los fuegos embrujados, no porque partían de la nada. Y como en otros muchos casos, al final... Eh, pues las autoridades eh, tomaron cartas en el asunto y, y lo curioso de este caso es que dos miembros de la guardia civil que se acercaron a, a, a, a investigar el tema y a tratar de hallar alguna solución a, a hablar con los testigos pues ellos mismos se convirtieron en testigos de este fenómeno y pudieron observar como como dos maderos que estaban frente a ellos comenzaron a arder repentinamente y ese fuego ...terminó apagándose... ...yo estoy recordando otro caso... ...que en su momento... ...pude seguir... ...también tuvo lugar en una pequeña aldea corriesa... ...en Sillobre... Eh, como, en, ...como en otros casos... Eh, ...en esta ocasión... ...los fuegos también se generaban... ...dentro de una vivienda... ...una vivienda con establo... ...en donde también se generaban ese tipo de... ...de fuegos... ...además de algún otro fenómeno... ...pero sobre todo en este caso... Eran los fuegos los que se formaban, ¿no? intervino Protección Civil, la Guardia Civil, la Consellería de Medio Ambiente, las autoridades hacían guardias día y noche para tratar de, de hallar el origen de esos fuegos y al final, como en todos estos casos, de la misma manera que aparece este fenómeno, desaparece. Y muchos de esos eh, casos eh, se exponen en la revista Año Cero este mes, eh, celebrando además eh, que esta Isla Fusión, Año Cero con Enigmas, un número y una revista espectacular, eh, mucho más eh, eh, de 100 páginas, eh, casi 200 páginas eh, llenas eh, de misterio, llenas eh, de enigmas, un mes eh, para recordar y con fenómenos absolutamente desconocidos como este, los poltergeists, De fuego. Miguel Pedrero, muchas gracias. A ti y hasta la próxima. Y tiempo ahora para el rato de Silvia Casola en Mujeres con Historia. La protagonista esta noche, Asteris Lindger, la madre de Pippi Carstas Algas. Mujeres con historia.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 haría todo lo que estuviera en su mano para recuperarle It's a bit funny, this I'm not can pasaron tres años y por fin pudo ir a buscar a Lasse para que nunca más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 En Onda Cero, la rosa de los vientos Fronteras del futuro Fronteras del Futuro con Javier Sevellano Javier, muy buenas que tal Muy buenas noches ¿Cómo estáis? Hola Javibí Fíjate una frase que he escuchado hoy sobre cómo va a ser ese futuro tecnológicamente hablando Dice: "En el futuro no perderemos llaves. ¿Por qué no lo habrá? porque no sabrá porque nosotros seremos las llaves la llave exactamente eso ya existe por ahí en algunas cosas en algunas tecnologías pero de la tecnología que vamos a hablar nosotros es una que están desarrollando en el instituto pero también es ese ese futuro el futuro tecnológico utilizar cosas que no se imaginaban para conseguir imaginaban y que están al alcance de todo el mundo es lo que están haciendo como digo en el instituto de ciencias de ciencia de los materiales de Barcelona del consejo superior de investigaciones científicas que están creando un nuevo material termoeléctrico muy, muy sencillo es eh, papel celulosa eh, en el que mmm, introducen unos eh, nanotúbulos unos microtúbulos de carbono e, y con lo que el calor residual que somos capaces eh, de generar en actividades comunes y diarias y es un calor mmm, que a día de hoy se pierde, se desecha, se puede utilizar, se va a poder utilizar para aplicaciones que necesitan esa electricidad y que eh, de esta forma que va a ser posible eh, crear esta electricidad va a resultar, primero, una producción no tóxica, respetable con el medio eh, ambiente, digamos, más o menos gratuita, muy fácil y muy barata de producir, para, por ejemplo, aplicaciones eh, médicas, para aplicaciones eh, deportivas, para aplicaciones m, de esto que hemos dado en llamar los wearables, de estos uh -huh. eh, aparatos que llevamos encima, la ropa esta que es capaz m, de tener tecnología y que eh, podemos llevar, todo esto eh, con esta eh, este nuevo material que, eh, digamos, aprovecha este calor residual que a día de hoy estamos desperdiciando, que no tenemos en consideración ni en cuenta. La tecnología es relativamente fácil porque es incluso posible, por así decirlo, hasta fabricarlo en casa. Es una celulosa, papel, uh -huh. la celulosa, que eh, mediante unas bacterias, bacterias que, eh, que están al alcance de todo el mundo, que son bacterias que, que, que eh, parecidas a las que fabrican el yogur, por ejemplo, y eh, que se nutren de, de, en medio acoso, que se nutren de azúcar, eh, es posible introduciendo estos microtúbulos que se pueden, que son muy, muy eh, también económicos, muy fácil de obtener, eh, con una, de, evidentemente con una determinada tecnología. Eh, Pero eso está fundamentado o hecho pensado para el uso industrial o el uso personal? No, de momento está en una fase en la que eh, se atisban muchísimas eh, posibilidades pero de momento no hay una aplicación, esto va de forma industrial o en in forma eh, de forma doméstica o algo así. Las posibilidades de momento en la fase de investigación que están son muchas porque eh, mm, permite eh, fabricarlo de forma, como hemos dicho, barata, fácil, no tóxica eh, eh, y eh, sobre todo aprovechar una energía, un calor, transformar ese calor residual en energía eléctrica que ese calor a día de hoy, Eh, se pierde. A mí me es, es preocupa algo importante. Piensa, ¿eh? Eh, algo que ya existe. este, eh, fíjate que con el papel eh, se ha dicho y se sabe, ¿no? Eh, que parece que se iba a acabar o que el destino era acabar con el papel eh, porque el papel eh, se pues, eh, sale del árbol, la celulosa... Claro, ahí va yo. Y, sin embargo, esto es eh, buscar un destino constructivo A eso que, con lo que hay que bueno, quedar, ¿no? El papel no el papel. sé si se va a acabar o, o, o, o se va a, no va a reciclar o, reciclar o no se va a mil producir. Mil... Tal. Esto es, viene, no es que sea papel, papel tal y como lo, lo tenemos conceptuado a día de hoy, sino viene de la celulosa, es decir, del origen del papel, de lo que está hecho el papel. Es una producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente, porque es papel y carbono. ...que eh, hay abundantes celulosa y carbono... ...y eh, células eh, en un medio acuoso... Con, a las que digamos que se da de comer, por decirlo de alguna manera, se da de comer azúcar. Es decir, es una forma relativamente fácil eh, de producir esta energía eh, desde un calor eh, despreciable, de un calor que ahora eh, eh, se desecha, y eh, producir esta energía para dispositivos médicos que necesitan una cantidad de energía mínima o muy pequeña pero que a día de hoy necesita una alimentación externa y uh -huh. entonces por medio de estos dispositivos es aprovechar este calor residual que hoy día, como digo, lo desperdiciamos, lo, uh -huh. lo des eh, no lo tenemos en cuenta y es eh, eh, producir esto. Que esto se pueda escalar y, y se pueda hacer a mayor producción es una de las puertas de las visiones que tienen estos científicos que lo están eh, realizando en Barcelona porque han visto que en efecto es escalable y que se puede realizar, se puede obtener En, en, en, digamos, partículas de esta celulosa, de este papel, por así decirlo, a, a muy pequeña escala y también se puede realizar a una grandísima escala con una producción, con una eh, escalabilidad que es muy eh, apetecible eh, comercialmente pero a día de hoy el, el proceso el momento en el que están mm, permite eh, atisbarlo pero no permite eh, afirmarlo rotundamente ¿no? Ellos, las mm, eh, pruebas que están realizando de momento van e encaminadas a, hacer, a hacerlo posible luego hacerlo ya comercialmente posible ya sería otro la paso la teoría está, va, la la práctica, ¿no? pero, oh. es eh, simplemente poder eh, eh, recubrir eh, totalmente con este material o bien unas áreas muy pequeñas o unas áreas muy extensas. La forma de producción, como decimos, eh, eh, los materiales de los que se, en los que se basaría son fácilmente obtenibles en la naturaleza, son baratos, son reciclables, son eh, respetuosos con el medio ambiente uh -huh. y además eh, en, en, en, en el, los nanotubos, los nanotubos de, de carbono que se emplearían eh, en este en esta matriz de celulosa no hace falta que sean muchos es decir, con un 1% de una superficie eh, de celulosa el 1% solo de nanotubos de carbono daría el mismo resultado o, o, o tendría la misma eficiencia global que si fuera el 100% de, de nanotubos de, de carbono y tal vez el, el, el obtener esos nanotubos de carbono sea lo más costoso dentro de toda esta tecnología pero solo con un 1% de esa superficie de nanotubos eh, eh, ya la eficiencia sería grandísima, igual que si fuera todo, todo de, de carbono es decir, que las ventajas que parece que ofrece esta posibilidad es que eh, eh, es muy escalable, muy barato muy ecológico, no es tóxico y además eh, lo que hace es que el carbono al ser un aislante térmico eh, y eh, la función que hacen los nanotubos de carbono en esta estructura es que Eh, son un camino continuo donde las cargas eléctricas pueden viajar eh, a través del material y esto es lo que facilita que, digamos, capte este calor residual y lo uh -huh. convierta en energía eléctrica en, est en estos nanotubos que están imbuidos en la matriz de, de la celulosa. O sea, que se supone que esto, ¿para cuándo sí. podría ponerse en No hay en fechas, no hay esto, porque están en una fase, digamos, inicial, ensayos. unos ensayos iniciales, se atisban unas posibilidades importantes, por, por, en, entre eso, por lo que hemos dicho, que es muy escalable, que se puede hacer en superficies muy pequeñas, muy y muy se puede pequeño, hacer muy a grave, grande, pero, eh, pero de momento... Utiliza no cosas que ya existen en la digamos que es el, la celulosa el papel para que azúcar y carbono y el calor humano y el carbón residual despreciable que ahora o sea por lo tanto es un chollo el metro va a ir claro va a ser la energía eléctrica del futuro el metro en pleno verano calor humano yo sudo para algo bueno tiene una tiene además tiene han demostrado que tiene una estabilidad térmica que es superior a los ...materiales termoeléctricos que a día de hoy existen... ...que están basados en polímeros sintéticos... ...y permite llegar hasta los 250 grados centígrados... ...es decir, eh, toda esa eh, temperatura que se eh, produce... ...al llegar a, a cifras tan elevadas... Eh, eh, eh, eh, ...trasladarlas, producir con toda esa temperatura... a ...250 grados, producir energía eléctrica... Eh, ...va a ser algo muy eficiente... ...y sobre todo en la época en que estamos actual... Eh, muy respetuoso con el medio ambiente que está irreciclable que también es muy importante fronteras del futuro con Javier Sevillano Javier gracias a vosotros hasta la semana que viene la semana, la semana que viene vuelve las ventos el fin de semana el sábado por la noche madrugada del domingo a partir de la 1 de la madrugada en las 12 en la comunidad de Canarias quedaos en la sintonía de onda cero y llega José Ramón de la Moneda llega el transistor